Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmaria Alonso. Saludos, son las 9 y un minuto de la mañana, tenemos 7,8 grados de temperatura... Y les damos la bienvenida a este programa La Glorieta del 31 de diciembre, último día del año de la pandemia, 2020, se recordará sin duda por mucho tiempo porque ha marcado un cambio en la vida de todo el mundo. Hemos tenido tiempo desde nuestro confinamiento para reflexionar sobre lo que hemos perdido y el valor del presente. Este año de días raros ha sido una oportunidad para demostrar a políticos y a la sociedad en general que la ciencia es la clave para seguir avanzando y que el cuidado de nuestros mayores es nuestra asignatura pendiente como país. Hemos aprendido muchas lecciones en tiempos de pandemia y hoy vamos a despedir a este año fatídico, espero que con sensatez, el presidente del Gobierno valenciano, Chimo Puig, ...prohibía ayer la tarde vieja y noche vieja... ...y suplicaba... ...el cumplimiento de las restricciones... ...la Generalitat ha suspendido las fiestas... ...con actuaciones de DJs... ...para las celebraciones de fin de año... ...y el dispositivo policial aquí en Elche... ...está preparado... ...para evitar esas fiestas privadas... en chalés y viviendas... ...las medidas para los establecimientos de hostelería... ...son claras... Solo se pueden ocupar las mesas... ...con un máximo de seis personas... ...en el interior de los locales... ...el aforo máximo es del 30%... En la terraza del 50, la distancia de las mesas debe ser de dos metros o metro y medio si es en el exterior. El consumo siempre será sentado en mesa y el uso de la mascarilla es obligatorio cuando no se consume. Y no se podrá fumar en las mesas y terrazas de los locales cuando no se puede respetar esa distancia de al menos los dos metros. Este era el mensaje de ayer, las declaraciones de ayer del presidente de la Generalitat. también nuestra recuperación económica y social el próximo año. Por tanto, esta es una noche vieja que no es noche vieja y hay que vivirlo así. Puede ser un encuentro en unos términos muy reducidos en cuanto a lo que es la explosión de felicidad que siempre representa una noche como la noche vieja. Tenemos que aceptarlo así. Yo les Les pido de todo corazón a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas que de verdad les suplico, les suplico que de verdad sean prudentes, que no pasa nada, que queremos celebrar la noche vieja el año que viene o a mitad año si es necesario, pero ahora, ahora esto no va ni de cotillones ni de fiestas como, como en el pasado. Y como volverán, pero para que vuelvan y estemos todos, ahora tenemos que ser extraordinariamente prudentes. ...y solidarios con los demás. Pues ahí queda la súplica del presidente de la Generalitat... ...Chimo Puig, en el último día del año de la pandemia. La situación en el Elche sigue preocupando... ...y los responsables del Hospital General... ...acordaron ayer mismo... ...tras confirmarse esos dos casos de COVID de la nueva cepa británica... ...que es mucho más contagiosa que la actual... ...suspender la actividad programada... ...tanto la médica como la quirúrgica en el hospital... ...hasta el 18 de enero... ...y en cuanto a la vacunación en las residencias de mayores... ...comenzará la próxima semana y está previsto... ...que se inicie en aquellos centros donde no se ha detectado un brote de COVID. De ello hablaremos en nuestra ronda de noticias de hoy, la última del año, en el programa La Glorieta, que al igual que ayer, va a durar cuatro horas. También les ofreceremos el balance anual de los grupos políticos. El alcalde Carlos González ofreció ayer el suyo, en el que destacó que, a pesar del fuerte impacto de la pandemia, se ha podido mantener el proceso de modernización en el municipio, en Elche. ...y hoy conoceremos todos los puntos de vista políticos... ...y por otro lado, ayer por la tarde... ...la concejal de fiestas Mariola Galeana... ...ante las numerosas protestas de las familias... ...anunció que se van a ampliar las visitas... ...al recinto de los Reyes Magos... ...así que hoy mucha atención... ...a partir de las 10 de la mañana... ...se volverá a poner en marcha esa aplicación... ...en la web municipal... El Ayuntamiento... ...el che.es, es... ...para solicitar... ...la cita previa... ...y conseguir así entrar... ...en el recinto mágico... ...que el Ayuntamiento... ...ha instalado en el Ordebaix... ...en el mismo lugar... ...que Papá Noel... ...para que los pequeños de la casa... ...puedan entregar sus cartas... ...a los reyes... ...la Edil ha apelado a la responsabilidad... ...y ha pedido a las familias... ...que en caso... ...de no poder ir al recinto... ...anulen su cita previa... ...para dar esa oportunidad... ...a los que no han podido reservar... ...la escuchamos... Nuevamente les pido de que si, sí, por lo que sea, eh, por cualquier motivo ahora en Reyes Magos se han duplicado citas porque bien el papá lo ha intentado por un lado y la mamá por otro, que lo comuniquen al correo electrónico eh, donde se les, se les eh, envía la reserva de que se queda libre esa franja horaria y de ese día en concreto. ...o si por cualquier motivo no podemos acudir... ...que lo comuniquemos también... ...y así podremos llevar esa magia... ...como decía, a más niños de nuestro municipio". Y como hemos dicho... ...hoy toca hacer balance también en la música... ...el grupo coreano BTS... ...es el que ha barrido en 2020... ...esta banda surcoreana de estilo musical K-pop y son considerados como los líderes de la nueva generación, el pasado año sorprendieron a sus millones de seguidores cantando Feliz Navidad en español. Los recordamos. Prospero año felicitaat. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año felicitaat. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas.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 Y es que estos chicos son pura dinamita. Casa, pienso que puede. Fun, nice tea and I get my ping pong huh. This is dead, heavy Can't hit the bass, boom, I'm ready Life is sweet as honey Yeah, this beach trade like Pues este es el pop de consumo que realiza este grupo surcoreano, donde tiene millones de seguidores en todas las redes sociales. Y tampoco se queda atrás la cantante, compositora, modelo y diseñadora de moda, la británica Dua Lipa.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 101.4 Teleelch Radio Marca Hey tú, empresario, carácter quiere desearte de una feliz Navidad y un año nuevo lleno de ilusión y muchas alegrías. Ahora más que nunca, pon carácter a tu imagen, da valor a tu empresa y no pierdas la ilusión. ¡Feliz 2021!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 Aquest Nadal ho tota casa. En aquestes festes, realitza les teues compres nadalenques en el comerç de tota la vida, en les tendes del teu barri o pedania. Els menjars pels dies de festa o els regals amb els que vols sorprendre a estimes ho tens si. Si compres al comerç local dels, ajudes a la nostra economia. Ajudes a que aquestes festes les puguen gaudir tots. Ajuntament dels, Regidoria de Comerç. Un híbrido, un híbrido enchufable, ¿no? Oh, un eléctrico, un diésel. Cariño, despierta. ¿Eh? Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago? Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti. Si no está en tu concesionario Kia es que no existe. En Kia, tú eliges lo que conduces. Kia Grupo Marcos. Pasión por llegar. Celebra estas fiestas en Tetería Gastrobar. Alrededor de una mesa, con amigos, familiares, con quien tú quieras Disfruta de una buena comida sin prisas Con el mejor tardeo, con todas las medidas de higiene y seguridad En calle Mayor del Raval 4, Elche, Tetería, Adarve Gastrobar ¡Feliz Navidad! La Glorieta, con Rosmar y Alonso Pasan 18 minutos de las 9 de la mañana y nosotros vamos a comenzar lo que hemos anunciado al principio. Vamos a comenzar esa ronda con los portavoces políticos para hacer balance del año, de cómo ha ido 2020 para esta ciudad, el año de la pandemia. Y comenzamos con el concejal no escrito Eduardo García Ontiveros, a quien saludamos. Buenos días, Eduardo. Hola, buenos días, Rosmar, felices fiestas para todos. Eduardo García Antiveros, concejal no ha escrito, ¿cómo comenzó el año para usted, concretamente? Bueno, el año comenzó para mí con un cambio de, de situación política, para mí de forma personal, que bueno, que todavía se está tramitando y, y que en ello estoy. Eh, pero bueno, empezó un año de una forma tranquila, eh, que luego que luego, como todos sabemos, eh, nos sacudió fuertemente uh, casi finalizando o entrando el, el primer trimestre del año, que es con, con la pandemia, como has mencionado tú en la introducción. Y bueno, creo que ha sido un año complicado, muy complicado para todos. Eh... Ahora puede decir eh, que fue tranquilo eh, el que le apartaran del Grupo Municipal de Ciudadanos eh, y lo dejaran pues, en el ayuntamiento, como concejal no ha escrito, usted no entregara el acta, tuviera que ir, tuvo que ir a los juzgados a denunciar eh, lo sí. que le hicieron. Eh, eh, con, con la llegada de la pandemia, todo aquello lo veía muy lejano Hombre, evidentemente. ¿Ha, cambiado, ha cambiado de opinión ¿Qué que, que piensa de lo que le ocurrió Con sus propios compañeros de partido? No, no, no ha cambiado, no cambiado de opinión Evidentemente eh, Yo sigo luchando por mis derechos Sigo luchando porque creo que se hizo una injusticia eh, uh -huh. Creo que se cometió un error Porque yo lo que, por lo que luchaba Es por, lo, eh, por la profesionalización De, de, de la gente que y la capacitación de la gente que tiene que estar en política, eh, por la meritocracia, cosa que ha defendido siempre el Partido de Ciudadanos, que está en sus estatutos, que está en su código ético, y a mí se me pedía una circunstancia que iba en contra de ese código ético, y, y por eso se me abrió el expediente. Precisamente parece una paradoja, pero, pero es así. Entonces, evidentemente, yo sigo creyendo en lo mío, sigo creyendo en la justicia que se hizo y por eso sigo creyendo en el procedimiento judicial que todavía sigue en trámite. Pero evidentemente, como tú dices, la pandemia borró absolutamente todo, eh, pasó a un segundo plano absolutamente todo, no solo en la vida política, sino creo que en la vida personal y económica de todos los ilicitanos. Y creo que ahora estamos en cuestiones de prioridades y lo prioritario ahora es la pandemia y solucionar la vida y la economía de todos los ilicitanos. Creo que eso es lo preferente. Pues nos importa mucho si esto mismo lo ha aprendido el equipo de gobierno. Ha sido un año en el que ha habido muchas reuniones con el alcalde, creo que eran reuniones periódicas con los portavoces de los grupos de la oposición, usted también estaba, como concejal no ha escrito, en el que les informaban de todos los pasos que se llevaban a cabo para frenar esta pandemia eh, en Elche. Pero el año acaba pues, como, como empezó. Eh, con la pandemia totalmente descontrolada y además con una amenaza, una nueva cepa británica que, puede, que es más contagiosa que la actual aquí en Eche. Eh, ¿Cuál es el balance que hace de la gestión del equipo de gobierno, del ayuntamiento frente a eh, la pandemia? Bueno, como tú, has, como tú has dicho, empezó el tema de la pandemia y empezaron unas reuniones periódicas eh, para informar de la situación sanitaria eh, con todos los portavoces, cuestión que creo que era, que era preferente y que había que hacer. Eh, y luego, periódicamente, como, como todos sabemos, eh, pues se han estado haciendo modificaciones presupuestarias casi prácticamente en todos los meses. Todos los meses al Pleno se llevaba una modificación presupuestaria, precisamente por la situación económica grave que estábamos atravesando, que venía causada, como todo el mundo sabe, por el tema de la pandemia. Eh, por lo tanto eh, en ese sentido el equipo de gobierno entiendo que hizo lo que tenía que hacer eh, creo que toda la oposición hicimos el trabajo que teníamos que hacer que fue apoyar al equipo de gobierno en esas modificaciones presupuestarias porque eran urgentes y necesarias creo que trabajamos todos en esa misma dirección durante unos meses eh, pero creo que bueno, que por desgracia eh, la pandemia sigue ahí eh, como tú has dicho, más virulenta aparece ahora con una nueva cepa, una cepa famosa británica, esta que se ha hecho famosa en cuestión de 15 días. Eh, y bueno, creo que se ha, eh, por, parte, por parte de la oposición se ha, perdido un, se ha perdido un poco el norte en esa buena labor que se hizo cuando eh, terminaba el, el primer trimestre del año, que era trabajar todos a una. Pero bueno, aquí cada uno es responsable de sus actos y de lo que dicen. ¿Reprocha más eh, el trabajo de la oposición que el del equipo de gobierno, por lo que veo? En este último tramo del año, por supuesto, y creo que todos los medios de comunicación y todos los lo han sido testigos de ellos. El último Saimete fue en el último pleno del año, el de los presupuestos, uno de los plenos más importantes, creo yo, del ayuntamiento, no solo porque se trataba de, del tema de los presupuestos, sino porque estábamos hablando de los presupuestos pandémicos. Eh, permítame la, la expresión. Entonces, pues bueno, presentar enmiendas, 90 enmiendas o 90 y tantas enmiendas a las 8.45 de la mañana, cuando el pleno empezaba a las 9 de la mañana, sinceramente a mí no me parece nada serio. Eh, y eso de que se dijera que, bueno, que se suspendiera el pleno para que el resto de formaciones políticas pudiéramos valorar esas enmiendas, pues tampoco es nada serio. Eh, pero bueno, estamos en un tipo de política que que yo no comparto. De hecho, así lo dije en el Pleno. Yo comparto otro tipo de política. Por ejemplo, ayer, sin ir más lejos, vimos un ejemplo muy claro de lo que yo comparto, que fue en el debate de los presupuestos en la Diputación de Alicante, donde ningún partido votó en contra de unos presupuestos que defendían el Partido Popular y Ciudadanos. Eh, y también pasó lo mismo, eh, o algo parecido, en los presupuestos del Ayuntamiento de Alicante. ¿Por qué somos aquí diferentes en Eche? Pues no lo sé, la verdad, no lo sé. Eh, usted ha criticado lo que hizo el Partido Popular, de presentar esas enmiendas, de intentar suspender el pleno de los presupuestos y de votar en contra de los mismos. Usted se abstuvo. ¿Por qué se abstuvo y por qué no votó a favor? Hombre, eh, yo lo dije muy claro en el, en el debate de, de los presupuestos. A mí estos presupuestos, evidentemente, en su totalidad no me gustan. Porque a mí me hubiese gustado, y así lo dije, que si hubiesen hecho algún tipo de rebajas fiscales, como yo propuse, en tema de bonificación del IBI, eh, la bonificación del IAE, eh, un tema de bajada de, del ICIO, que es el impuesto de construcciones… Eh, pues eh, Eso es lo que me hubiese gustado a mí. Pero también soy consciente de que dentro de los presupuestos había partidas presupuestarias que yo propuse al equipo de Gobierno, en concreto a la concejal de Hacienda, y que fueron introducidos. Yo creo que eran partidas muy importantes que había que introducir. De hecho, alguna ya se ha empezado a aplicar. Eh, y luego también soy consciente de que las ayudas que hay establecidas dentro de ese presupuesto, las ayudas sobre todo a gente o a entidades, sobre todo hosteleros, gente que lo está pasando realmente mal, creo que también eran fundamentales que salieran adelante. Y creo que este es el tipo de política que hay que hacer ahora. Un tipo de política en el que todos miremos por todos no que unos miren por sus siglas y por el tuit diario o por, el, o por la noticia del fin de semana. Creo que eso es lo que no toca ahora. Estamos hablando de que hay que cambiar las prioridades y hay gente que todavía no lo entiende. Eduardo, eh, esto es en cuanto a los presupuestos municipales que fueron aprobados por el equipo de gobierno. A usted ha defendido la gestión que ha realizado durante este año para controlar la pandemia, pero ¿qué hay de las actuaciones que se han llevado a cabo? Eh, bueno, ¿hay, ¿hay algo positivo por parte del equipo de gobierno? Bueno, hay algo positivo y hay cosas negativas, evidentemente. En cuanto al tema negativo, eh, durante todo este año, independientemente del tema de la pandemia, que es que ha sido una ola, un tsunami que se lo ha llevado todo por delante, seguimos teniendo los mismos problemas de siempre como son el problema del mercado central, o edificios riegos el progreso, el problema enquistado también del hotel de Arenales, las pedanías siguen siendo las olvidadas en este año que termina y parece ser que van a seguir siendo las olvidadas en el año 2021, precisamente por eh, los presupuestos que, que presentaron el equipo de gobierno y que yo también dije en el debate eh, el tema de la, de, los, de la polémica de los carriles bici eh, ...que yo creo que se podían haber evitado... ...hasta por lo menos tener el PEMUS aprobado... ...y de, dedicar ese dinero a otros, a otros menesteres... ...pero por otro lado, como tú dices... ...cosas positivas también hay... Eh, ...se han afrontado obras en centros educativos... ...que hacían falta... ...aunque siguen existiendo barracones... ...que se tienen que ir eliminando... ...existe el proyecto del Che Campus Tecnológico... ...que parece que termina de despegar... ...el barrio de San Antón sigue, sigue adelante se va a tener una mejora, por supuesto, en la recogida de basuras con la nueva contrata de basuras. El tema de la peatonalización de la corredora y de la plaza de Baix, también un tema polémico. Yo creo que ha beneficiado eh, a la ciudad. A mi gusto se tenía que haber resuelto ese tema a la vez con, solucionando el tema del mercado central, pero creo que pido peras al Olmo y, y bueno, creo que hay un balance positivo y negativo, pero bueno, esto es habitual eh, dentro de una ciudad del calado de, de Elche y, de la, y del, eh, estamos hablando de la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana, evidentemente siempre habrá cosas positivas y negativas y cosas de, que mejorar, evidentemente. El alcalde ayer hizo su balance, dijo que a pesar del fuerte impacto de la pandemia, se ha mantenido, han podido mantener el proceso de modernización en Elche, ¿es cierto? ¿Lo comparte? Bueno, eh, modernización hasta cierto punto, si se refiere a, al tema que acabo de mencionar, de, de la peatonización de la Plaza de Bais y de, y de la corredora y de la instalación de los, de los carriles bici sin haber terminado de aprobarse el, el PEMUS, pues bueno, eh, si él lo considera así, yo no lo considero que sea una modernización al uso eh, en su conjunto. Que se haya podido iniciar, pues puede ser. Eh, pero creo que en principio, como te he dicho, tenemos que hablar de prioridades y tenemos que hablar de la gente y de los delicitados y sobre todo de sectores que lo están pasando muy mal. Creo que es lo que nos va a tocar en este año que va a entrar y que espero que sea un año de esperanza para todos y creo que es en lo que nos, ten en lo que nos tenemos que centrar. Eh, en su balance también eh, dice que confía en que en 2021 se pueda controlar el virus y se pueda recuperar la economía. ¿Usted confía por eh, cómo se está gestionando? Hombre, yo confío, confío en que así sea, eh, porque no nos queda otra. Bueno, no, Mari, es que, no, que no nos queda otra, no, no solo a nivel eh, municipal, sino a nivel nacional. Es que como no controlemos esta situación, como no se controle el virus, como no, eh, como no sea efectiva la, la, la vacuna, eh, lo vamos a pasar muy mal. De hecho, ya lo estamos pasando mal y el año que, eh, que entra va a ser un año muy complicado. Pero, si evidentemente, si no confiamos en ello, eh, pues mal vamos. Yo, sinceramente, confío. Eh, creo que hay que mandar un mensaje de, de esperanza a todo el mundo en este año que entra. ...y que vamos a ser capaces de, de solucionar esto... ...yo lo espero sinceramente. Claro, este año iba a ser el año de las obras... ...no solo con el plan Edifican... ...sino con los edusi también... Eh, ...y con todos los Correcto. proyectos financieramente sostenibles... ...llegó la pandemia, cambió todos los objetivos... ...todas las prioridades... ...la primera Correcto. fue la emergencia social... ...por de ahí que usted ha dicho... ...que casi todos los meses había modificación presupuestaria... ...para ayudar a las familias... ...y a los sectores que quedaban atrapados... Pero también el alcalde dice que otra de las prioridades fue la dinamización de la economía y la creación de empleo. Pero le pregunto, ¿se ha hecho? Bueno, eso a, a mi entender todavía no. A mi entender todavía no. Yo creo que se podía haber hecho mucho más. Por ejemplo, sin ir más lejos, en el nuevo presupuesto del año que, que entra, eh, se van a destinar 12,2 millones para movilidad urbana. Pero, sin embargo... Sin embargo, para la promoción económica y el empleo solo se van a destinar 4,4 millones. Sinceramente, vuelvo a reiterar que creo que es tiempo o allá habrá tiempo para realizar los carriles bici que sean necesarios de forma sostenible y que la ciudad sea un poco más sostenible. O que esto se pueda hacer de un po eh, poco a poco. Pero creo que ahora más que nunca lo que se necesita es incentivar la economía y el empleo. Y creo... Eh, pues bueno, que este montante económico que le acabo de decir en el nuevo presupuesto que entra, pues hombre, se podría haber dado un poco más a la partida de promoción económica y empleo, que es lo que realmente interesa a todo el mundo. Eh, por eso me gustaría, si ha tenido tiempo de estudiar los presupuestos, en esos presupuestos de 2021, ¿las prioridades son, están bien definidas y son las acertadas? Hombre, lo que te acabo de decir para mí no. Lo, eh, el, el ejemplo que, te, que, te, que le acabo de, de mencionar para mí no es una decisión acertada. A mí, Yo lo dije así en el, pleno, en el pleno de los presupuestos que no me parecía bien que se destinaran 12,2 millones eh, de euros a movilidad urbana y tráfico con la que está cayendo. Sinceramente, hubiese preferido que se hubiese rebajado esa partida y se hubiese dado mucho más a promoción económica y empleo. Eh, por otro lado, sin embargo sí que se ha destinado eh, cantidades considerables, evidentemente, a situaciones que lo necesitan, sobre todo asistencia social, y, y a, a emergencia social, ayudas económicas, el tema, el tema de, de vales de alimentación. Creo que es lo que toca y creo que es lo que hay que hacer. Eh, creo que hay que fijarse en este año que entra en la gente y en los sectores que lo están pasando mal. Y eso es prioritario. ¿Y los recortes? ¿Hay recortes en los presupuestos, en las partidas que, que, que realmente se podían hacer, como, por ejemplo, en cultura y en fiestas? ¿Están sí, bien bueno, hechos los tú, recortes? Hombre, en cultura eh, yo, yo nunca he sido partidario de recortar en cultura, eh, y así lo he dicho siempre. Evidentemente, eh, aquí estamos en lo de siempre, en que el siempre sale mal parado una de las concejalías eh, que siempre sale mal parada, que es cultura. Pero bueno, en este caso eh, hay que, como vuelvo a reiterar, hay que priorizar. Eh, pero yo dije en el pleno de, de los presupuestos que a lo mejor, aunque se haya recortado en cultura, se podría haber hecho un esfuerzo por lo que se refiere a la dinamización eh, y la puesta en funcionamiento siempre y la visibilidad de nuestra cultura. ¿Qué otro ah. año más se ha recortado en esa partida, para dar visibilidad a la cultura en 20.000 euros. Siempre fallamos en lo mismo. Se hacen muchas cosas a nivel cultural en Elche, pero la gente no se entera. Y, y eso, es, eso es un fallo grave de, de la Concejalía de Cultura. Creo que se tiene que, fundamental, es fundamental darle más visibilidad a esa, a esa cultura que nosotros tenemos y difundirla mejor. Es complicado, es complicado en la situación en la que estamos tener un presupuesto de cultura potente cuando esa cultura a lo mejor va a llegar a menos gente, pero bueno hay que intentar llegar a ese equilibrio hay que intentar, y por supuesto los presupuestos participativos también han desaparecido prácticamente eh, yo creo que se podría haber hecho un balance un poco más equitativo en algunas partidas Estamos hablando de los presupuestos de 2021, hemos hablado del balance de 2020. Solamente me queda un último apunte. El alcalde en su balance también eh, destacaba el campus tecnológico como una de las obras que se han puesto en marcha. ¿Usted entiende el campus, el campus tecnológico, esta actuación? ¿Para qué va a servir? Bueno, eh, sí lo entiendo. Creo que si se hace bien y se, ha, y se hace con sentido puede ser un referente eh, a nivel autonómico, y creo que hacia ahí es donde tenemos que dirigirnos, para que sea un referente autonómico e intentar que sea un referente nacional. Si lo vamos a dejar todo en agua de borrajas o vamos a hacer un proyecto que no termine de despegar, eh, sinceramente, mmm, para ese viaje no necesitamos las alforjas. Eh, si lo hacemos, lo hacemos bien, y si lo hacemos, lo hacemos para ser los mejores. Eh, entiendo que se están dando los pasos, eh, poco a poco para que ese proyecto de Campus Tecnológico sea lo que acabo de decir. Pero bueno, esto nos lo va, no lo, no lo va a, a definir el tiempo, el tiempo en el que termine de asentarse ese proyecto y el tiempo de eh, nos dará o nos hará ver qué repercusión tiene tanto en la economía delicitana como en la economía de la provincia. Pero bueno, eh, yo creo que se están haciendo, dando los pasos correctos eh, y veremos qué pasa. Pues Eduardo García Ontiveros, ¿qué desea o qué va a pedirle a los Reyes Magos para irse? Sí. Bueno, yo a los Reyes Magos este año les pido salud, sobre todo salud para todo el mundo. Creo que este año es el año de pedir que nos cuidemos todos, que estemos todos bien, que estemos todos bien de salud y que, y que, se, y que estemos todos con los nuestros y con la familia. Eso es lo que le pido a este 2021, que estemos todos muy bien de salud. Pues muchísimas gracias y feliz año. Igualmente, muchas gracias. 101.4, Teleelch Radio Marca.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 La cena de Nochevieja será especial en Restaurante Rincón de Galicia. Despide el año con los mejores mariscos, carnes y pescados gallegos, todo regado con magníficos vinos, cava, sidra, cotillón, uvas de la suerte y copa. Por las restricciones horarias, la cena será antes del horario habitual. Reservas al 966-670-430. Celebra la gran cena de fin de año en Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández Ocho, Elche. Oh. Si aquí es Nadal, vols para una vana taula, Mercat del Mercat Plaza Barcelona, Mercat Plaza Madrid, Mercat de Sant Josep, Mercat Central Delch. ...trobaràs els millors preus, productes i la millor atenció. aandacht vinden totes les mesures perquè la om compra siga segura. te houden. Bon Nadal, feliz Compra, Regidoria de Mercats, Ajuntament de La Glorieta, con Rosmar i Alonso. Son las 9 y 39 minutos de la mañana, tenemos 8,3 grados de temperatura y seguimos realizando esos balances con los portavoces de los grupos políticos. El balance de 2020, un año de pandemia. Nosotros ahora tenemos eh, al otro lado del hilo telefónico a la portavoz del Grupo Municipal de Vox, Aurora Rodil, a quien damos la bienvenida. Aurora, buenos días. Buenos días y muchas felicidades, dentro de lo que cabe para todos, que todas las familias nos encuentren unidas y esperanzadas. Esos son los deseos. Vamos, vamos, a, hacer, vamos a reflexionar de, de todo lo que políticamente ha sido 2020 para el Grupo Municipal de Vox. Comenzó el año, bueno, no muy bien, eh, cambiando a su portavoz, Amparo, Cerda, por, eh, se fue, se marchó de la política y eh, usted tuvo que, que asumir eh, las riendas del grupo y entró su compañero Alberti. Eh, ¿Cómo está Vox, el partido en el Che? ¿Tiene líder, tiene estructura? ¿Hay partido en el Che? Bueno, vamos a ver, eh, sí que hemos pasado al principio una crisis, por obviamente la inesperada decisión de, para cerrar de dejar la política por razones personales, pero eh, a Dios gracias eh, me tocó en el destino un compañero que era el tercero en la lista, Juan Antonio Alberdi, que de sobrada experiencia, de sobrada sapiencia y un gran compañero y un gran amante de España y de esta ciudad a pesar de ser madrileño y realmente eh, hemos hecho un grupo de trabajo con muchas otras personas que constituyen nuestro grupo de trabajo específico del grupo municipal que nos permitió trabajar especialmente en estos últimos meses con, creo que con eficiencia hemos logrado cosas y estamos realmente trabajando eh, a, a pleno pulmón, ¿no?, así como se dice. Eh, así que estamos contentos desde ese punto de vista. Desde el punto de vista organizativo, sí, ahora también el CHE tiene un nuevo coordinador eh, y se está organizando, pero nosotros siempre... Eh, hemos eh, tenido el grupo municipal el criterio de que nosotros nos tenemos que dedicar eh, plenamente a lo que, el, para lo que el pueblo nos votó, que es para trabajar por Elche y por Elche para España, como, como todos los de Vox. ¿no? Entonces nosotros estamos muy concentrados en el trabajo en el ayuntamiento, tanto en las comisiones, en las que somos creo bastante activos, eh, como en la presentación de mociones y, y todas las eh, ruegos y preguntas que nos hagan los vecinos que cada día acuden más a, a nosotros eh, porque confían que son escuchados. Así que yo, desde ese punto de vista, estoy absolutamente contenta, muy satisfecha. Nosotros tenemos realmente un grupo de trabajo que, en forma desinteresada absolutamente, sacando tiempo de su descanso, de su familia, eh, colaboran con nosotros de una manera espectacular, y a pesar de que son personas anónimas, desde aquí mi agradecimiento a todos ellos y un abrazo enorme ¿no? por la ayuda que nos han dado. Ya, pero por su respuesta, evidentemente, usted dice que tiene un grupo de trabajo cohesionado, coordinado, con buena gente, buenos eh, profesionales, pero ese grupo de trabajo no deja de ser un grupo municipal que tiene fecha de caducidad, eh, porque la próxima Así. corporación será en las próximas elecciones municipales, por eso siempre... Tiene que haber un partido cohesionado no, no, y fuerte. Eh, Por eso le pregunto, ¿tienen ustedes partido en Elche? Porque solo ha dicho que tienen un coordinador. No, bueno, el coordinador ese es el que se encarga de organizar, después de que, bueno, ustedes saben que eh, había un coordinador que el partido decidió dejarlo, bueno, decidió que dejara de serlo. Entonces, ahora, recién después de las internas, eligieron un coordinador nuevo, y, que es eh, Juan Cobes, y él se encargará de ese tipo de organización. Eh, nosotros, mire, Albert y yo somos dos personas muy veteranas en edad, lamentablemente, nos encantaría ser jóvenes, pero somos muy veteranos, entonces pero eso nos da una libertad enorme en cuanto a que nosotros estamos trabajando en, en el hoy-ahora y sin interés, eh, futuro, ¿no? Estamos pensando a ver qué llegaré a hacer mañana eh, es, cumplimos con nuestro deber con lo que nos fue asignado y creo que esa es la mejor manera de hacer un partido también, ¿no? De que los que son elegidos cumplan para lo que fueron elegidos. ¿no? O, otro año le, le hubiera dicho que no, pero en el año de la pandemia, si sí, algo me ha, me ha enseñado, es eh, valorar el presente. Efectivamente. Eh. <risa> es <Aurora>. que me <risa> Efectivamente, efectivamente. Pues, Aurora, vamos ...vamos con lo que ha sido 2020. Eh, los presupuestos los aprobaron ustedes, bueno, el equipo de gobierno, con el voto en contra de Vox. ¿Por qué votaron en contra de los presupuestos, de unos presupuestos? ...que según el equipo de gobierno... ...pues son los que dan respuesta... ...a esa emergencia social... ...que, que se necesita... ...y que ha, ha estado provocada por la pandemia. Bueno, eh, esto es muy claro... nosotros ...y le voy a hablar en términos... ...de mi profesión habitual... Eh, ...cuando hay un mal diagnóstico... ...todo lo demás viene mal... Eh, ...no se puede eh, establecer... ...un buen tratamiento... ...y aquí eh, no se asumió... ...la crisis que viene... Entonces, en el eh, capítulo de ingresos, se sobrevaluó lo que la gente va a poder tributar. Entonces, en un eh, presupuesto donde se sobrevalúa lo que va a venir, eh, no se puede plantear un gasto, porque eh, no va a haber los ingresos como para complementar esos gastos. Eh, nosotros hablamos previamente, en una en reunión previa con la concejal de Hacienda, Y le dijimos que nosotros pensábamos que tenía que ser eh, eh, un presupuesto dedicado a la gente y a la reactivación económica, a la gente que está pasando y que va a pasar más necesidades y eh, a la reactivación de nuestra pequeña empresa, del de comercio y de las empresas en general de Elche, porque es la única manera de salir adelante. Y usted sabe que por nuestra eh, ideología nosotros creemos que, subir eh, tasas o no bajarlas, como en este caso eh, eh, y impuestos, eh, no crea ese, ese techo de reactivación. El socialismo cree, lo, cree lo, lo contrario, cree que subiendo mucho los impuestos vamos a tener buenos servicios. Eso está probado en el mundo que es falso. La reactivación hay que el sistema productivo hay que reactivarlo, ¿y cómo se puede hacer? ¿Dando subsidios temporarios, mil euros hoy y mañana volvemos al hambre? No, eh, bajándole los impuestos para que ellos puedan eh, eh, tener más eh, eh, capacidad de actividad, porque lo que tememos es el cierre de las empresas, que se está temiendo en todo el país, no solo aquí en Elcio, ¿no? esto es una crisis de toda España, lamentablemente. Eh, bien, pues eh, evidentemente la política fiscal, por lo que ha dicho, es lo que condiciona su voto en los presupuestos generales, pero hablemos, porque supongo que habrán tenido tiempo para, para estudiarlos, hablemos de las inversiones que hay previstas en 2021, eh, porque el alcalde en su balance que realizó ayer decía que confía en que se puede recuperar la economía y que se ha invertido o se ha hecho una gran apuesta por la dinamización de la economía. ¿Usted está de acuerdo con esas declaraciones del alcalde? ¿Este equipo de no, gobierno ha apostado por la dinamización de la economía? Vamos a ver, la única dinamización de la economía posible es que las empresas permanezcan abiertas y no generen desempleo. Eso no se ve a futuro. O sea, eh, siempre hay un diagnóstico de realidad. Ellos hablan de las obras que se hacen o con fondos de la generalidad o con los fondos sedus y demás, pero... Eso no reactiva, está bien que se hagan, ¿eh? yo estoy a favor de toda obra que se haga y, y todo lo que se mejore en la ciudad. De todos modos, eh, eh, cuando todos los días vemos persianas que se cierran y gente que acude a nosotros, decimos, ¿dónde está esa reactivación que ellos esperan? Eh, por otra parte, hay obras que pueden eh, la gente... ...parecerle muy bellas o muy... ...pero que no reactiva la economía... ...y un ejemplo es, la de, es nuestra plaza de Baez... ...puede hacer ahora un lugar bonito para pasear... ...pero en es, esa plaza de Baez... ...no va a reactivar ninguna economía... ...de ninguna manera... ...si, si está rodeada de, de locales cerrados... ...o sea, nosotros nos gustaría decir otra cosa... ...ser más optimistas en estas fechas... ...porque queda súper antipático y además... Eh, estamos viviendo un rebrote del coronavirus que nos preocupa a todos, pero, pero no podemos mentir porque un mal diagnóstico, como lo digo, no, no, eh, no encuentra las soluciones que sean reales. Eh, ya. Yo, lo, nosotros lo vemos así, yo o creo sea, que, la, que la sociedad lo ve así también. Oh, pues vamos por partes, eh, porque el alcalde también decía que a pesar de la pandemia se ha podido modernizar eh, la ciudad con… Eh, supongo que se refería a obras tan importantes como la peatonalización. Para usted, ¿esa peatonalización del centro no está reactivando la economía, ni lo va a hacer? Y, Obviamente y, que no. ¿Y qué si hay, tenemos... de, y que Pero... hay de, de las otras obras que también se han llevado a cabo en 2020? Bueno, otras cuestiones que han sido muy comentadas son los famosos carriles bici, es que... Eh, eh, que nosotros estamos a favor de los carriles bici, bien hechos y demás, pero estos son carriles bici de decir, tengo que hacer por hacer, que son provisionales por lo tanto, se está haciendo un, un gasto provisional, que si no funciona lo sacan, Eso es como tirar dinero, no sé, en, en épocas de bonanza podría concebirse en estas épocas. Es, eh, y además que fueron eh, sin consultar a la gente, eh, eh, contra el, la comodidad de los usuarios y demás, y que son poco usados porque realmente no hay la costumbre todavía de ser una ciudad de bicicletas. Esto es para con, contentar a la Agenda 2030... Eh, donde sea y como sea. Nosotros tampoco estamos de acuerdo con ese tipo de eh, inversiones así eh, ideológicas, porque es, hay que hacer carriles bici, porque hay que hacer eh, ciudades sostenibles, donde sea, como sea, con la incomodidad, y además penalizando a los que conducimos eh, coches, que es otra industria que se debe conservar, o sea, yo no sé eh, qué esquema de pensamiento tienen ¿Y a qué le llaman progreso, no? Eh, y con respecto, por ejemplo, a lo que comentábamos del centro, eh, tenemos una plaza de Baez peatonalizada y después tenemos un mercado central que, es, que parece eh, que hubiera pasado la guerra, ¿no? Eh, también hay, en 2020 ha habido ese despegue del campus tecnológico, las obras del plan edificante, supongo que ya se creerán, no, eh, bueno, desde eso, la por supuesto, sí. o por sí, ejemplo por... las inversiones financieramente sostenibles o la renovación del barrio de San Antón. ¿Estas son actuaciones para ustedes positivas? Vamos a ver, eh, obviamente todo lo que sea mejorar toda la estructura de la educación en los edificios, que todavía eh, hay obras por hacer y que se podrían haber hecho, pero de todos modos, todo lo que vaya avanzando en colegios y en modernización, nosotros obviamente estamos de acuerdo. Además, eso genera no solo trabajo, sino que... Nuestros alumnos estén en un lugar digno y adecuado. O sea, eh, obviamente que todo lo que sea progreso, nosotros estamos a favor, eh, tenemos una actitud colaboradora en ese sentido. Lo que pasa es que eh, el entramado empresarial de Elche no está bien. Eh, y estas, estas actuaciones que están bien no lo reactivan. son eh, eh, Además, son, eh, vienen de fondos que nos dan para, para hacer eso y nos parece muy bien que los utilicen y nos gustaría incluso que eh, se aceleraran más las obras, pero bueno, las licitaciones tienen su tiempo y se deben hacer en forma correcta. Así que con eso no tenemos nada que objetar, ¿no? Okay. Pero después eso no engloba un diagnóstico econó económico que está muy distante a, lo que, a las ...a los optimismos oficiales, ¿no? Eh, las prioridades de 2020, sin duda, fueron, evidentemente... ...controlar la pandemia y frenar esa brecha social... ...pero esas prioridades van a seguir siendo las de 2021... ...y por eso le pregunto a Vox, a la portavoz de Vox... ...¿el equipo de gobierno ha sabido controlar la pandemia? Bueno, vamos a ver... ...el Gobierno Nacional no supo controlar la pandemia... ...porque primero la negó y luego fue ineficiente... ...aquí en Elche tuvimos una primera ola... Eh, ...que fue bastante benigna en relación a lo que tuvimos eh, a nivel nacional... ...en las grandes ciudades y en, en otras no tan grandes ciudades... ...pero que sufrieron mucho las consecuencias de la pandemia. Pero eh, es muy preocupante la situación que estamos viviendo hoy... ...porque nosotros eh, de cara al verano pensábamos que esto iba a ir eh, disminuyendo... ...y se iba normalizando eh, progresivamente la vida. Sin embargo, en las últimas semanas... Vemos con enorme preocupación el, el crecimiento de casos, de tal manera que hasta el Hospital General de Elche tuvo que suspender las eh, consultas programadas, las intervenciones programadas, con lo que eso significa para el deterioro de la salud de la población en general. Por eso nosotros hoy presentamos ante la UMAC eh, un escrito para reactivar. Eh, estábamos en una comisión de seguimiento del COVID que se suspendió porque todo iba bien y nosotros creemos que es muy importante que esa comisión donde íbamos todos los portavoces se reactive porque la situación actual no es buena. O sea que ustedes piden que de nuevo eh, el equipo de gobierno tenga en cuenta a los grupos de la oposición porque, eh, Aurora, usted habla con conocimiento de causa porque es médica Obviamente. en un centro de salud. ¿La cepa británica que ya se ha detectado en Elche, en el Hospital General, es lo que más preocupa? Nos preocupa todo. Mira, yo soy médico del centro de salud pero también soy médico de urgencias del hospital privado, por lo tanto tengo las dos visiones, la urgencia y lo cotidiano de la, en el centro de salud, y realmente en uno y en otro, bueno, los casos se han multiplicado, eh, pero en familias enteras, o sea, no sé qué ha pasado desde el 8 de, de diciembre aquí, eh, en el comportamiento social, en las cepas, en lo que usted quiera decirle, que eh, realmente eh, nuestro trabajo está... ...absolutamente desbordado... ...en ese aspecto... Y, ...y la ocupación hospitalaria... ...y esto que comenté del hospital general... ...lo, lo confirma, ¿no?... ...entonces nosotros creemos que... Eh, ...estamos entrando en un mes... ...peligrosamente eh, crítico... ...por el tiempo estacional... ...por el frío y demás... ...y encima ahora tenemos una cepa... ...y otra, y además... Eh, ...agregado que el plan de vacunación... ...que se comenzó teóricamente... En los centros de salud, por ejemplo, no tenemos información alguna. O sea, eh, en la gripe nosotros sabemos cuándo se va a vacunar, eh, la programación de las citas y demás. Por, en los centros de salud hoy en día todavía no tenemos programación. Hay mucha propaganda televisiva de ver cómo se vacuna uno a otro, pero realmente... Eh, para la población en general, que nos están preguntando cuándo viene la vacuna, cuándo viene, la gente está muy esperanzada en ello, y sin embargo no hay planes a corto plazo. Yo no le puedo decir en mi centro de salud cuándo vamos a empezar a vacunar claro. y si vamos a vacunar o no. Esto también es grave, porque estamos también sí. en un día, el 31 de diciembre, hoy también es un día crítico críticos. Sí. muchos van a celebrar la tarde vieja y la noche vieja y espero que estén escuchándola porque ayer el presidente de la Generalitat suplicaba que se controlaran eh, las medidas restrictivas que ya hay pero usted qué pide como médica y como portavoz de Vox a la ciudadanía Bueno, yo le pido a la ciudadanía que entienda que este virus se llevó más de 70.000 españoles, muchos de los cuales fueron ancianos, que murieron en soledad y sin atención por falta de medios en su momento, que no nos podemos permitir llegar nuevamente a esa situación, no podemos moralmente permitirnos eso, por lo tanto, tengamos una conducta cívica eh, el, el gobierno puede sancionarnos, puede perseguirnos, pero lo cierto es que si nosotros como ciudadanos individuales y en forma colectiva no tenemos una conducta cívica, esto se va a ir de las manos y como la programación estatal es muy deficiente, eh, vamos a encontrarnos nuevamente en la situación de la primera ola. Debo decir, Y esto es una experiencia personal que quizá no sea general, pero lo digo. La primera ola en mi centro de salud, yo en mi cupo, no tuve un anciano afectado, ni uno, a Dios gracias. Lamentablemente en este momento no solo debo decir que tengo ancianos inmovilizados, o sea que no salen de su casa que están afectados por el COVID, sino que tengo que lamentar, el fallecimiento de un paciente muy querido. Por lo tanto, eh, eh, seamos conscientes y seamos responsables por los demás. El mejor mensaje creo que hay que dar para el 31 de diciembre. Y una última cuestión, porque… Usted acaba de decir que como grupo municipal han pedido al equipo de gobierno que se reactive esa comisión de seguimiento porque eh, la pandemia se ha descontrolado y estamos en un momento muy crítico, ante un repunte gravísimo. Y también acaba de decir que no hay información sobre la vacuna, cuando eh, la vacuna es la esperanza. Se ha dicho que la próxima semana podrían comenzar a vacunar en los centros, en los geriátricos de Elche. pero hay muchos geriátricos que ya tienen brotes de COVID. Creo que sí, queda sí. alguno libre, como el, el asilo de ancianos, que podría comenzar la vacuna. Ustedes, el PP, pedía precisamente ayer mayor transparencia en este proceso de sí. vacunación. Bueno. Ustedes van a pedir al equipo de gobierno información sobre, sobre sí, este proceso? Su, bueno, yo, mire, sinceramente, yo voy, eh, por supuesto que sí, pero voy por libre porque gracias a mi profesión hmm. tengo vínculos de que yo me informo fuera de los, eh, eh, del ayuntamiento para tener una información que para mí sea fidedigna. Y mire, nosotros venimos en toda la pandemia con el eh, eh, eh, la residencia del TAVIC luchando, luchando por ella, luchando por ella, reclamando por ella y demás. Y ahora nos enteramos que se va a posponer la vacuna porque hay un caso de un... Creo que en este caso de un empleado eh, con, con coronavirus positivo, una vez más. Entonces, por supuesto que vamos a focalizar en esa comisión, eh, que, que espero que el alcalde eh, consienta reabrir, porque es necesario, eh, sobre las residencias de ancianos y sobre también eh, cómo se va a llevar a cabo el plan de vacunación. Eh, eh, nosotros todavía estamos vacunando eh, eh, por la gripe, o sea, con, eh, cuando debió ser la vacunación de la gripe como pedimos nosotros en una moción, eh, todo en el mes de octubre, noviembre y que a esta altura ya estuvieran todos vacunados, pero... Por supuesto que vamos a exigir información que, aunque dependa de la generalidad, el ayuntamiento debe eh, promover que la vacunación se haga en forma justa, equitativa y para todas las personas que estén en riesgo inmediatamente, ¿no? Porque esto que nos vacunen en marzo del año que viene, dígame usted qué efectividad tiene para, para, para el peligro de hoy. Pues Aurora Rodil, tenemos que poner el punto final a su entrevista. Pasan un minuto de las 10 de la mañana, damos eh, la bienvenida a quienes nos siguen por, eh, la, por Teleilch, eh, en este programa La glorita que comenzó a las 9 y que estamos haciendo balance del año. Primero lo hemos hecho con el concejal no escrito Eduardo García Ontiveros, y ahora estamos acabando la entrevista con la portavoz de Vox, Aurora Rodil. ¿Cuál es el mensaje eh, el que puede lanzar a la población? ...con esto terminamos... Bueno, ¿Y, qué va a eh, ...y qué le pide a los Reyes Magos también... ...bueno, vamos a ver... ...yo, eh, el mensaje es... ...por supuesto una vez más de responsabilidad... Eh, ...de todos modos... Eh, eh, ...de responsabilidad personal... Y, y, y, ...y comunitaria... ...para que frenemos el coronavirus entre todos... No nos, eh, eh, ...no nos olvidemos de lo que pasó... ...para que no vuelva a pasar... Y por otro lado, también un, un deseo para el 2021 que, bueno, que la esperanza que nace en el Niño de Belén, bueno, nos llegue a todos y que nos llegue la salud y la prosperidad. Y como eso va a tardar un poco, eh, llamo al pueblo de Elche a seguir siendo solidario, como siempre ha sido, para ayudar a los que más lo necesitan, que van a ser muchos. Pues muchas gracias Aurora y feliz año. Un feliz año para ti y para todos. 101.4 Telehealth Radio marca. Autosuspensión Eduardo quiere agradecer a todos sus clientes y amigos la confianza depositada en nuestro equipo durante este año tan complicado. En Autosuspensión Eduardo aunamos esfuerzo y entusiasmo para seguir al cuidado de su seguridad y la de su vehículo. Desde Avenida Libertad Junto a Rotonda Arayub, felices fiestas.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 Pasan tres minutos de las diez de la mañana y antes de la siguiente entrevista política, vamos con la música porque 2020 también, en plena pandemia, en pleno confinamiento, desapareció una de las voces más destacadas de la canción española, Luis Eduardo Aute, y aquí hay una cantautora ilicitana, Ana María Drac, que le cantó. Wat 4. Teleelch Radio Marca. La Glorieta con y Alonso. Pues seguimos con esos balances y tenemos con nosotros el, la siguiente entrevista, la realizamos a la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Eva Crisol, a quien saludamos. Muy buenos días, Eva. Hola, buenos días, Rosmarie. Felices de estar. Igualmente. Eh, bien. Primero, gracias por atendernos en el último día de este año de pandemia. Vamos a hablar precisamente de la pandemia porque ya hemos entrevistado, acabamos de entrevistar a la portavoz de Vox, eh, como médica en un centro de salud, estaba hablando... ...de la gravedad y del momento en que nos encontramos... ...que es crítico por el aumento de casos de contagios... ...por la detección de esa cepa británica... ...con dos casos en el Hospital General... ...por la suspensión de las actividades programadas... ...del Hospital General... ...y por la poca información que tenemos... ...del proceso de vacunación... ...que parece que en Elche... ...puede comenzar la, la próxima semana... ...o se ha pospuesto en algunos geriátricos... ...Eva Crisol... Como portavoz, usted fue de las primeras en pedir precisamente al equipo de Gobierno transparencia e implicación en el proceso de vacunación. Sí, de hecho, nosotros hemos, eh, hemos solicitado al equipo de Gobierno, a través de una, de una moción eh, esta misma semana, que, que, se ceda, bueno, que se nos explique cómo se va a realizar esa vacunación, cómo va a ser, cuál va a ser el proceso, que se nos mantenga informados del mismo y, a su vez, que… Eh, Que si cabe la posibilidad, ya que, bueno, pues es un proceso muy importante y estamos en una situación complicada, que por parte del ayuntamiento se cedan espacios municipales a sanidad pública para que esa vacunación sea más segura y más efectiva y, y se disponga de más espacio, en, por lo tanto, en los que se pueda guardar más distancia social, etcétera, y además que se pueda realizar esa vacunación de una manera más rápida. Y más el hecho de reactivar esa comisión post-COVID, que también ha solicitado otros grupos de la oposición, ¿para qué va a servir? A ver, esa comisión post-COVID se aprobó y además fue una propuesta de Ciudadanos. En mayo de, de este año nosotros presentamos una moción y que fue aprobada por mayoría y de hecho se estuvo, se estuvo convocando los primeros meses, en la cual eh, desde, el, desde Ciudadanos lo que solicitábamos era que se nos mantuviese informados eh, mensualmente, en un principio, o, tras, eh, el, esta, tras eh, el confinamiento, se nos mantuviese informados de la situación que estaba atravesando nuestro municipio y cómo iba avanzando, eh, tanto a nivel económico como social y, por supuesto, sanitario. Esta comisión hace ya algunos meses que no se convoca y, bueno, precisamente en estos momentos que, que se ha agravado tanto la situación, pues nosotros consideramos que se, se debe de volver a convocar y se, nos deben explicar pues, muchas actuaciones que se están llevando a cabo por parte del equipo de gobierno y las decisiones que se van a tomar a futuro, porque estamos viendo que, nuestra, que nuestro municipio, que nuestra ciudad, es, es una de las que más afectadas está en estos momentos de la comunidad valenciana por, por, por enfer de enfermos por COVID. Eh, ¿Tienen ustedes información sobre el proceso de vacunación? Ninguna. La, la misma que… Fue prácticamente seguramente la misma o, o menos que la que tienen ustedes. Eh, hasta la fecha, por parte del equipo de gobierno, no se nos ha informado de nada. Ya sabemos que no es una actuación que se lleva a cabo desde el ayuntamiento, pero tenemos constancia y así es que el equipo de gobierno tiene conocimiento de cómo se va a desarrollar esta vacunación y a nosotros no se nos ha informado de nada. Desde un principio, y siempre lo digo, desde que empezó eh, esta grave crisis, eh, nosotros hemos exigido, como ha dicho antes, que se nos informe, porque consideramos que es una eh, que la oposición está para fiscalizar y para apoyar cuando es necesario. Entonces, si no hay información, eh, no veo posible que nosotros podamos hacer nuestra labor de una manera adecuada. Para el equipo de Gobierno, ya entramos en balance de 2020, las prioridades de este año fueron controlar esa pandemia y frenar la brecha social y de ahí eh, las eh, numerosas modificaciones presupuestarias para destinar pues, más de 10 millones de euros para atender esa cobertura social. Eso es lo que dijo ayer el alcalde en el balance. Por eso le pregunto, Eva, ¿el equipo de Gobierno ha sabido controlar y gestionar esta pandemia en Elche? Bueno, yo creo que el equipo de gobierno ha ido un poco a salto de mata, ha ido eh, conforme se han ido, a, han ido produciéndose los acontecimientos. Eh, aquí no, tampoco hay que criticar porque no sé, no sé si se podría haber gestionado mejor o peor. Lo que sí que es cierto es que bueno, pues se han ido un poco a salto de mata y e intentando hacer las cosas eh, conforme han ido surgiendo. Yo, de todos modos, y el equipo de gobierno lo tiene claro, desde un principio Ciudadanos ha tendido su mano eh, para apoyar en aquellas medidas y en aquellas actuaciones que se hayan ido desarrollando que fuesen necesarias y, de hecho, hemos apoyado todas las decisiones tendentes precisamente a ayudar a los ilicitanos, que para eso estamos. Yo creo que, como hemos dicho en más de una ocasión, en el Ayuntamiento, siendo la Administración más cercana, estamos para ayudar y para aportar, no para, para pelear siempre. ¿Y ha habido improvisación en las actuaciones que se han llevado a cabo en 2020 a pesar de la pandemia? Bueno, en 2020, 2020, a pesar de la pandemia, eh, se han dejado de lado muchas, eh, pues muchas, a muchos ilicitanos, como por ejemplo a las pedanías, y lo hemos visto en el nuevo presupuesto y en los recortes que se han ido realizando durante, las, durante todos los plenos que se han celebrado después de la pandemia, en los que se han hecho modificaciones presupuestarias y se ha reducido eh, considerablemente eh, la… ...los importes y las cantidades que van destinados a, a determinados sectores de la población... ...que creo eh, que no deben dejarse de lado. Por lo tanto, sí que se ha improvisado, se ha improvisado mucho... ...y luego, por supuesto, se ha dejado de lado y no se han llevado a cabo muchas, eh, muchas decisiones... ...y muchas aportaciones que se han hecho por parte del resto de grupos municipales. Y en esto me refiero a las mociones. Las mociones se han aprobado muchísimas mociones en los plenos... ...que se han guardado en el cajón, como ha sucedido siempre. Y eran mociones buenas y, además... Buenas y necesarias en los momentos que estábamos atravesando. No hablo de mociones que no tuviesen nada que ver con la situación económica que está y sanitaria que estábamos pasando. Eran mociones eh, que se presentaban por diferentes grupos políticos relativas a la situación de la pandemia y que, sin embargo, se han aprobado y hemos visto cómo se han dejado en un cajón. Eva, ¿se han aprobado los presupuestos con, el voto en contra? ¿Con su voto en contra? ¿Por qué? Eh, a ver, el voto de Ciudadanos en Contra ya se explicó en el Pleno. Eh, ha sido, en primer lugar, porque sé que sí que es un presupuesto que tiene, algún, tiene carácter social, porque hay mucha inversión social, eh, no podíamos permitir que se dejase de lado, eh, como he dicho antes, eh, todo el sector, todas las pedanías, porque el recorte ha sido muy elevado, y luego la participación ciudadana, el recorte ha sido eh, total, es que la inversión en participación ciudadana ha sido cero, cuando además eh, este gobierno, este bipartito, precisamente desde un inicio ha alardeado de que es el gobierno de la transparencia y de la, de la participación. Y lo primero que encontramos es que eh, de, de un plumazo han borrado toda la inversión en, en esa participación que precisamente se supone que les caracteriza a ellos. Y las pedanías igual. Ya lo hemos visto durante todas las en eh, las juntas de, del Camp Dells hemos visto las reclamaciones que se han hecho y los recortes que han venido en estos presupuestos. El equipo de gobierno lo justifica que en estos momentos hay que invertir en ayuda social y en inversiones relativas a la COVID, pero es que las pedanías eh, se quejan de las necesidades que tienen y yo creo que una cosa no quita la otra. Tenemos capacidad de invertir, además, por cómo tenemos las cuentas, tenemos capacidad de invertir en ayudas sociales y en ayudar a, nos, a los ilicitanos y a las personas que más lo necesitan, que están atravesando esta crisis, pero también podemos invertir y no podemos dejar de lado a las pedanías, que son siempre las grandes olvidadas. Y Máxime cuando, además, al inicio de la legislatura, se, es, precisamente se anunció que iba a ser la legislatura de las pedanías, Pues así no se ha cumplido. ¿Y qué más no se ha cumplido en 2020? Bueno, en 2020, con la excusa de, de la pandemia, pues se han dejado de hacer muchas cosas que, que, que estaban previstas. Y la excusa siempre era que es que con la situación de la pandemia no se ha podido trabajar. Yo creo, como he dicho antes, que una cosa no quita la otra. Yo creo que el municipio, que Elche, tiene que seguir adelante y que hay que invertir en Elche y en, en los ilicitanos sobre todo. Y, bueno, tenemos los grandes problemas que teníamos estancados, los teníamos el año pasado, los teníamos en la, en la anterior legislatura y los seguiremos teniendo durante esta. Ya hablo del problema del mercado central, del problema de, edificio del edificio pro, de, del Progreso, estoy hablando del Hotel de Arenales, estoy hablando de la finalización de la Ronda Sur. Eh, no se ha apoyado a nuestro municipio de cara a los presupuestos generales del Estado, porque se presentó, además, se solicitó por parte de la oposición que se, que se hiciera una mesa de trabajo para, precisamente para solicitar al Gobierno central más inversión en nuestro municipio y se nos convocó, recordemos, a esa comisión una vez había pasado el plazo para poder hacer esas alegaciones. Eh, y, bueno, y el equipo de Gobierno yo creo que lo que ha hecho ha sido aprovechar su situación de mayoría para gobernar, eh, dejando al lado a la oposición. ¿Algo bueno para en 2020 que haya hecho bueno, el equipo de gobierno? Bueno, 2020 eh, no, no todo ha sido malo. Ya lo he dicho antes, desde el área de bienestar social creo que la labor ha sido ejemplar, la labor que se ha realizado por la concejalía. Yo creo que, que todo lo que se ha hecho eh, por parte del concejal, de Mariano Valera, eh, en apoyo a, a aquellas personas que más lo necesitan durante la pandemia… Es de, es de admirar, porque además han trabajado y luego han apoyado las, las medidas económicas que se han realizado, las eliminaciones de tasas, es verdad que se han aprobado entre todos los que estamos en el, en el Pleno, en el Ayuntamiento, no solo por parte del equipo de Gobierno, ahí han recibido el apoyo de toda la oposición. Bueno, pues ha habido ayudas a determinados sectores que, han, que se han visto perjudicados por esta pandemia y que sí que es verdad que, que el ayuntamiento ha estado ahí, pero quizás no ha dado la talla. ¿Está usted de acuerdo en el titular que dio ayer el alcalde en su balance del año, de que a pesar del fuerte impacto de la pandemia se ha mantenido el proceso de modernización de Elche y allí incluye el plan centro, el campus tecnológico, la renovación del barrio de San Antón las eh, inversiones financieramente sostenibles de los edusi, etcétera. Bueno, ese titular eh, habría que especificar que las, las las acciones que se han realizado y que se han llevado a cabo por el equipo de gobierno han sido realizadas sin contar con el resto de la corporación. Son actuaciones que se han llevado a cabo eh, por la eh, ...utilizando su mayoría y por lo tanto yo creo que el municipio no ha avanzado. Lo único que hemos visto ha sido unos carriles bici y una peatonalización sin el consenso... ...ni de comerciantes, ni de vecinos, eh, ni de asociaciones, etcétera... ...y además, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, eh, con proyectos que ni siquiera están aprobados. Entonces, bueno, el equipo de gobierno decidió que tenía que hacer determinadas actuaciones... ...en un momento determinado y sin, sin contar con nadie... Y, de, y eso es lo, no solo lo creemos nosotros, sino es lo que nos trasladan los ciudadanos y, y el, re, el resto de sectores implicados. Y han tomado decisiones eh, abusando de esa mayoría que tienen. Por lo tanto, eh, bueno, pues que han peatonalizado la corredora, podemos decir. Ese es el, el único avance que hemos visto. Si ellos consideran que eso es un avance del municipio, pues bien. Pero tenemos una ronda sin acabar, una ronda azul sin acabar. Eh, tenemos el che levantado entero, porque tenemos, no, no recuerdo cuántas cuántas obras en todo el municipio, eh, tenemos la contrata de basuras todavía pendiente, tenemos una ciudad sucia, tenemos un palmeral sucio, sin mantener, etc. Y, además, eh, eso lo vemos eh, que la política esa que han desarrollado por parte del equipo de Gobierno ha sido una política que se ha desarrollado por parte del PSOE para contentar a sus socios de Gobierno, porque las únicas actuaciones que han llevado a cabo son las propuestas de compromiso. Eh, un Gobierno de coalición con mayoría... ¿significa un gobierno que suspende desde su punto de vista en transparencia, consenso, diálogo y participación? Eso ya lo hemos visto, y desde Ciudadanos, eh, lo hemos dicho más de una ocasión, eh, hemos exigido al equipo de gobierno que, que nos permita acceder a esos expedientes, a todos los expedientes que se tramitan en el en el ayuntamiento, eh, de, a través de la sede electrónica, como ha recomendado el síndic de Greuilles. No, no es algo que diga Ciudadanos o diga el resto de la oposición, es que lo dice el síndic de Greuilles. y hemos visto sentencias judiciales eh, que dicen que el alcalde no ha, no, ha, no ha actuado con la transparencia y con la diligencia que debe de actuarse. Por lo tanto, pese a que hay algunas eh, empresas que les dan... Eh, La máxima transparencia yo creo que es al revés, que precisamente suspende este Gobierno en transparencia. Lo que no puede ser es que desde la oposición se solicite información y se nos facilite a las dos o tres semanas de pedirla. Quizás cuando ya esa información ya no nos es útil, cuando nosotros, eh, desde la oposición, y ya lo hemos dicho también en más de una ocasión, nuestra principal labor es la de fiscalización y, además, es un derecho que tenemos reconocido. Entonces, si no tenemos las, eh, las armas para poder fiscalizar y representar al rest, a, a los ilicitanos, eh, pues en esa transparencia no existe. Sí, la oposición durante 2020 se ha caracterizado por eh, sus numerosas y constantes quejas por la falta de información. Ustedes piden documentos al equipo de gobierno y este no se lo entregan, o se lo entregan tarde o se lo entregan de forma sesgada. Pero, ¿qué hay, pero ¿qué hay de la oposición, del papel de ustedes, de los grupos de la oposición? ¿Cabe...? en este momento algo para la autocrítica. ¿Han estado ustedes a la altura de las circunstancias cuando los ciudadanos querían una unidad política? ¿Ha habido unidad en el Ayuntamiento este 2020? A ver, desde Ciudadanos y yo creo que lo ha podido ver eh, toda la ciudadanía, desde Ciudadanos siempre hemos intentado apoyar al equipo de gobierno en aquellas medidas que hemos considerado que eran buenas para los ilicitanos Y de hecho, eh, Yo creo que así se ha manifestado, pleno tras pleno y decisión tras decisión, cuando han sido necesarias e importantes para, para nuestro pueblo. Yo creo que es verdad que ha habido otros grupos que han utilizado un tono bronco y de, de lucha continua. Creo que ese no es el tono. Desde Ciudadanos siempre hemos, hemos intentado construir, hemos intentado hacer una posición constructiva, siempre dentro de, de las buenas maneras, de las buenas formas y de la… ...y de la, de la cordialidad, pero siempre eh, exigiendo que se cumpla eh, con los ilicitanos, que para eso estamos aquí. Yo creo que la ciudadanía está harta de esas peleas que no van a ningún sitio, es cierto. Yo creo que nos piden que nos llevemos bien y que ejerzamos eh, nuestra labor de una manera serena y sosegada... ...creo que ese tono agresivo que se utiliza desde otros partidos no, no va a ningún sitio... ...y además a los ilicitanos no les gusta... ...el ilicitano lo que quiere, nuestros vecinos lo que quieren es que, eh, pues que resolvamos sus problemas... ...y les da igual que sea Ciudadanos, que sea el Partido Socialista, que sea el Partido Popular... ...lo que quieren es que si tienen un problema el concejal... Eh, vaya y se lo solvente su ayuntamiento, que además es el que tiene que trabajar por ellos. Entonces, esas guerras de y tú más y de que es que tú lo hiciste antes o yo lo dejé de hacer, creo que están fuera de lugar. Por eso, desde Ciudadanos siempre intentamos eh, trabajar de una manera constructiva y positiva para, para los ilícitanos. Pues Eva Crisol, eh, es el momento de, de dar ese mensaje de final de año a nuestra audiencia y también el momento de saber eh, qué le ha pedido usted a los Reyes Magos. Bueno, yo a los Reyes Magos le he pedido que, que salgamos pronto de esta de esta situación, que que, que el 2021 sea el año el que nos traiga, pues que con esta vacuna podamos salir de esta grave crisis. Eh, tanto, sanita de ma ...tanto sanitaria como económicamente hablando... ...porque bueno, pues hay muchas familias que lo están pasando muy mal... ...porque están perdiendo sus negocios... ...porque han perdido familiares... ...y en fin, yo creo que 2021 tiene que ser el año de la esperanza. Y bueno, agradecer también a todas esas personas que han trabajado... ...que han colaborado para que podamos salir de esta situación... ...al equipo de gente que tenemos eh, en Ciudadanos... Y, ...y por supuesto desear... A todos los ilicitanos que entren con buen pie en 2021, con mucha precaución, con mucha cautela, que cumplan con las, con las medidas de seguridad que se, bueno, pues que se han establecido, que ya llegarán tiempos de celebrar, de concentrarnos, de reunirnos con los amigos y con los familiares y que, entre todos, pues que propiciemos que esta situación termine cuanto antes mejor. Pues muchísimas gracias, Eva Crisol, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos. Feliz año. Igualmente, feliz año a todos. 101.4, Teleelch Radio Marca.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Quedan cuatro minutos para llegar a las diez y media de la mañana. En unos momentos tendremos al concejal de Seguridad Ciudadana, Ramón Abad, para hablarnos de ese dispositivo policial que ya está preparado con el fin de que se cumplan esas medidas restrictivas durante este día que es crítico para todos nosotros, porque... Eh, La situación de la pandemia en Elche evoluciona a peor. Y eso nos lo puede confirmar Marga García. Buenos días, Marga. Último día del año. Muy buenos días, Ros. Último día de este terrible año 2020. Esperemos que el 2021 sea mejor. Sí. Por lo menos entramos con esa <risa> con esa esperanza, con esa... que es lo último que se pierde, porque Por lo, lo demás bien. lo hemos perdido casi todo. Sí. Pero bueno, empezar eso con mucha esperanza y a ver si este año 2021 por lo menos es un poquito mejor que el 2020. Y bueno, hablabas de esa evolución de la pandemia que aquí en Elche bueno, pues está siendo muy negativa. Precisamente ayer conocíamos los últimos datos de la presión hospitalaria aquí en Elche y el incremento es constante desde hace dos semanas. Ya son 21 las personas ingresadas en la UCI entre los dos departamentos de salud y 94 en planta. Así que, bueno, es apenas terrible. en una semana han subido tanto pacientes en UCI como en planta. Y además, bueno, ayer nos, mm -hmm. bueno, nos lo explicaba el alcalde, esa evolución sí. que va a peor en Elche. Y, por supuesto, pedía una vez más responsabilidad a todos y más en un día tan crítico como... ¿Cómo es la noche vieja? En, en los balances que estamos haciendo a los grupos políticos, precisamente todos coinciden en señalar que hay que reactivar esa comisión de seguimiento post-Covid porque la situación es grave. Hemos vuelto a los datos de la primera oleada de, de covid Con lo que incluso la portavoz de Vox también uh -huh. confirmaba el, el acuerdo de, de ayer de los responsables del Hospital General uh -huh. de posponer, de suspender todas las citas y toda la actividad médica y quirúrgica. Hasta, hasta el 18 de enero, eh, al menos hasta el 18 de enero, menos bueno, aquella actividad que no se pueda demorar, pero quitando eso... Toda la actividad, ya el Hospital General ya lo anunció ayer, que queda uh -huh. bueno, pues suspendida hasta el próximo 18 de enero. Y lo peor es que también carecen, mm. nos lo confirmaba la portavoz de Vox, que es médica en un mm. centro de salud, también carecen de información sobre el proceso de vacunación en Elche. No se sabe cuándo va a comenzar, se dice la próxima semana. Sí, el alcalde nos eh, comentó ayer que la idea es que empiece el primer día laborable sí, del mes lunes. de enero, el próximo lunes, pero bueno, ayer ya vimos que en Crevillente habían mm -hmm. vacunado a ese primer paciente perteneciente al hospital del Vinalopó, pero en Elche parece que tendremos que esperar mínimo hasta el 4 de enero para que comience esa vacunación. Se pensaba comenzar en el geriátrico de Altavix, pero hay un caso de COVID con lo que se puede posponer eh, durante días y a lo mejor comienzan en el asilo de ancianos donde de momento sí. están libre de COVID, sí, de en momento, pero esto es, es una lotería. Esto es una lotería, de un día para otro puede cambiar todo. Sí, en principio la idea es que comience esa vacunación, como tú has dicho, en el asilo de San José, en la residencia de y también y también en la residencia Elche Señor. Y bueno, la idea también era comenzar con Altavix en el geriátrico, pero bueno, con ese positivo de la trabajadora que se encuentra aislada, bueno, pues ha, ha hecho que, bueno, que no estén los primeros de la lista para comenzar esa vacunación. Bueno, lo cierto es que hay que pedir de nuevo, hay que suplicar, rogar a la ciudadanía que cumplan las medidas y que no celebren la noche ¿Qué? vieja. Pues ni con fiestas, ni Nada. con bailes, eh, sino con la mascarilla. Y también, mu casa. también mucho cuidado con esa tarde vieja también, también que este año se ha puesto en marcha aquí desde la Asociación de Hostelería, que se puede, se puede salir a la calle, por supuesto, pero sí. con muchísima responsabilidad, respetando sí. ese distanciamiento social. Y no pasarse esos, ese límite de seis personas, claro. que eso también es muy importante. Hay que respetar. Y la porque... mascarilla, por supuesto, siempre. Porque están prohibidas. Esta... Hablaremos con Ramón Abad eh, de a qué sanciones, a qué multas nos podemos enfrentar si no cumplimos con las restricciones en un día como el de hoy. Uh -huh. La Generalitat Valenciana ha prohibido esos conciertos, esas actuaciones en directo, en las terrazas, uh -huh. en esa tarde vieja, uh -huh. en toda la comunidad valenciana. Quedan prohibidas, por, tado, por tanto, eh, las fiestas de tarde vieja y las fiestas de noche vieja. No estamos bien. Bien, pues así es como terminamos 2020. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Con qué, bueno, con qué ilusión empezamos ese año 2020 y mira, y mira cómo lo acabamos. Pero bueno, ah, por lo menos hay esperanza. Eh, mira, hay una buena noticia. Y es que, Ana, después de las quejas, amargas quejas de las familias que se han quedado sin esa reserva para visitar a los Reyes Magos, ¿Sí? hoy, a las 10, Pues ha comenzado ya a funcionar la aplicación, se ha puesto en marcha porque se han ampliado el horario de visitas, con lo que van a dar más citas. Eso es en la web del ayuntamiento, en www.elche.es. Según ha explicado la edil de Fiestas, Mario La Galeana, hubo una avalancha en apenas nada, un, una hora se acabaron esas citas previas y bueno, el ayuntamiento ha decidido a partir de, bueno, ya, sí, desde ya. hace media hora, ya Ahora, ha arrancado otra vez esa petición. Veremos lo que. Pero también hay no, pero... súplicas, también hay súplicas y responsabilidad a las familias, porque a veces se duplican las citas, porque el padre, la madre las saca de esas reservas de forma independiente, sin tal, y con la duplicidad pues no, luego no lo anulan y deberían es. anular si no quieren ir, si han duplicado la reserva deben anularla. Porque así le dan la oportunidad a, por, a, a otras familias, familias, a que vayan sí, también lo comentaba la Edil, mm. que bueno, más de 2.000 dos mil, dos mil reservas que se habían dos realizado y, familias. y que y finalmente no habían acudido a ver el, a Papá Noel estos pues días. Pues fíjate, 2.500, se dice pronto, pues son 2.500 reservas que no se anularon y que dejaron, impidieron a 2.500 familias a acudir al recinto de Papá Noel. Qué poca, poca responsabilidad. Y luego también, bueno, un apunte ayer en la concejalía de Política de Mayores, bueno, pues celebró su particular gala de Navidad, este año virtual, por supuesto, uh -huh. eh, bueno, con, que fue transmitida, retransmitida precisamente por esta casa, por eh, Teleelch, y bueno, contó con eh, diversas actividades de entretenimiento, como la actuación de un mago, también monólogos, eh, bueno, eh, también... Eh, Sí, actuaciones musicales, también bailes, bueno, un poquito de. Bueno, para intentar. Bueno, pues alegrar este final de año a las personas mayores que, bueno, lo han pasado muy mal durante todos uh -huh. estos meses de pandemia. Por lo menos, bueno, pues para alegrarles unas horas. Marga, no hay más tiempo. No hay Tenemos más tiempo. Tenemos que despedirte. El lunes volveremos con más noticias. Marga, ¿qué deseas? ¿Qué, ¿Cómo vas a despedir este 2020? Bueno, pues lo voy a despedir en casa. Así va a ser este. 2000, como digo, yo, en pijama. Cenando prontita, tomarse las uvas y nada, ya pensar ya en el año 2021. Pues lo mejor, fiesta de pijamas con la gente que te importa. Calentita. Con, con tus seres y queridos, más, con sí, tu sí. familia, nada pues sí. más. Así pues, que nada, pues nada, esperando en unas horitas ya, dos, año 2021. Pues feliz año, Marga, Igualmente. y el lunes te preguntaré qué vas a pedir a los reyes, o el lunes o el martes, o el, el martes que es Noche de Reyes. La noche más bonita, más <risas> mágica del año, da de igual que seamos pequeños sí, o mayores. Sí, claro, van a traernos seguro que muchos regalos, sí. todos nos hemos portado muy bien, el comportamiento ha sido ejemplar en sí. noche, salvo algunos. Pero algunos, la mayoría nos hemos portado bien. Que sí. seguro que les va a traer carbón. Sí. Muchas gracias, Marga, feliz año. Igualmente, Ros, hasta luego. Nosotros continuamos ahora esta ronda de noticias. Bueno, pues mira, el deporte sí nos da buenas noticias porque el Elche plantó cara al líder y consiguió un punto. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol despide 2020 con un gran partido ante todo un Real Madrid. Los de Jorge Almirón pudieron frenar la extraordinaria racha del conjunto blanco que se presentaba con seis victorias consecutivas y el Elche en el peor momento de la temporada, tras ocho partidos sin ganar, empate a uno y eso que el Elche rozó la proeza de conseguir la victoria. El conjunto madridista fue mejor en la primera parte, sobre todo los primeros 20 minutos, hasta el gol de Luca Modric. Ya había estrenado o había estrellado dos balones en la madera el conjunto madridista. En el segundo de Asensio llegaría el gol de Modric. Así se llegó al descanso con el 0-1, pero en el segundo tiempo el equipo ilicitano reaccionó. En el minuto 6, penalti. Cometido sobre Barragán, lo hizo Carvajal y anotó Fidel el empate a uno a los seis minutos de la segunda parte, el cuarto gol de Fidel que se ha colocado ya como Pichichi en solitario, igual que la temporada pasada en segunda división. El conjunto madridista reaccionó con un par de acciones, una de Carvajal que salvó de manera extraordinaria Edgar Badía, pero es que el Elche le salió respondón en una gran segunda parte, siempre con personalidad, sacando el balón desde atrás y generando varias ocasiones claras. Lucas Boyer estrelló un balón en la madera, pudo hacer el 2-1 como en el minuto 93. Lanzamiento de falta directa de Gonzalo Verdú en la última acción del partido que salvó in extremis Courtois para evitar la derrota del Madrid y la victoria de un Elche Club de Fútbol que consigue un punto de oro y que crece sin duda en su autoestima de cara al 2021 que va a comenzar prácticamente ya porque el próximo domingo... Los de Almirón visitan el Estadio de San Mamés para medirse al Athletic Club de Bilbao. Con este empate, el Elche cierra 2020 eh, con eh, la decimoquinta posición, con 16 puntos a uno de la zona de descenso. Hasta luego. Pues hasta luego, Paco. Gracias por traernos buenas noticias. Al menos el Elche no termina el año en zona de descenso. Y ahora vamos a ver qué tiempo nos espera para esta noche vieja.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 Muy buen día, despedimos el 2020 con estabilidad atmosférica y cielos despejados. Daremos la bienvenida al 2021 con paso de nubosidad y el avance de una masa de aire frío que va a provocar el descenso de las temperaturas. Frío para los primeros días de 2021. Durante esta madrugada, predominio de cielos despejados, muy poco viento al que hemos tenido en el sur del Candaels, de pero suficiente para evitar que se produzcan heladas. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleels, hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 7 grados mientras en el sur del Camdeales las temperaturas han bajado a 1 o 2 grados positivos. Para la jornada de hoy cielos despejados el viento ya flojo de noroeste por la mañana por la tarde de suroeste rachas que no van a superar los 25 30 kilómetros por hora hoy en la ciudad alcanzaremos una temperatura que va a rondar los 14 grados en buena parte del territorio no vamos a superar los 15 16 grados. Para esta noche vieja hasta el filo de la medianoche E cielos prácticamente despejados, temperaturas similares a noches anteriores, pero ya de cara a la madrugada del día 1 la nubosidad irá en aumento y es que para mañana tendremos paso de intervalos de nubosidad con la llegada de un sistema frontal de origen atlántico que va a llegar al sureste ibérico desgastado. Tras el mismo, la masa de aire frío, la polar marítimo, seguirá avanzando provocando el descenso de las temperaturas. De hecho, mañana las máximas apenas van a rondar los 13 grados mínimas en torno a los 5 grados soplará el viento moderado de noroeste rachas en torno a los 40-50 km por hora y esto se va a traducir en mayor sensación térmica de frío Para el primer fin de semana del 2021, ambiente soleado con algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto, temperaturas bajas nos seguirá acompañando la masa de aire polar marítimo, valores que no van a superar los 12 grados, mínimas en torno a los 4 o 5 grados, sensación térmica de frío y es que seguirá soplando el viento moderado puntualmente fuerte de noroeste y la semana que viene más de lo mismo, temperaturas que no van a superar los 12 13 grados. Hasta luego. 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta ...con Rosmar Alonso. Son las 10 y 39 minutos de la mañana... ...tenemos casi 8 grados de temperatura... ...y la glorieta no termina a las 11 hoy... ...sino a la 1 del mediodía... ...tenemos aún dos horas y pico por delante... ...para seguir informando... ...de las noticias que nos deja... ...el último día de 2020... ...el año de la pandemia... Y hoy hemos desayunado con la noticia, con la decisión del Gobierno valenciano de suspender la tarde vieja y la noche vieja, porque estamos en una situación crítica. Pues bien, queremos hablar hoy con el concejal de Seguridad Ciudadana para saber qué va a controlar hoy eh, la policía, eh, Ramón Abad. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué, ¿Qué significa el suspender la tarde vieja y la noche vieja en Elche, concretamente? Bueno, pues significa que debido a los alarmantes números que tenemos de, tanto de nuevos contagiados como de personal hospitalizado, tanto en UCI como en plantas, y sobre todo la alta letalidad que está teniendo este, esta nueva ola del virus, eh, significa que aquellas fiestas de noche vieja o de tarde vieja eh, concebidas como las concebimos eh, con la normalidad no se pueden, no se pueden celebrar eh, y por lo tanto el Consejo lo que hace con esta resolución en el día de ayer es reafirmar ya una anterior resolución en la que estaban prohibidas todo tipo de, de fiestas de celebraciones eh, con personal contratado con el jockey, actuaciones musicales karaoke, etc. Lo que sí que deja, lo que sí que permite es que Los, los locales puedan operar eh, con licencia de cafetería, pero siempre ocupando, por ejemplo, en un par o discoteca, las zonas de baile con mesas y sillas y con administración musical, pero nunca una fiesta tal y como la tenemos concebida con la antigua normalidad. Bien, eh, ¿qué dispositivo de seguridad es el que se ha puesto en marcha precisamente para controlar que las medidas restrictivas en las terrazas se cumplan, porque supongo que las terrazas presentarán una ocupación elevada, algo que también les preocupará a ustedes y serán uno de los focos a vigilar, al igual que las pedanías, los pisos, los chalés, para esas fiestas ilegales privadas. Sí, vamos a ver, son al final, en definitiva, entre el turno ordinario de la policía local y los refuerzos extraordinarios, Son cerca de 300 agentes de, durante los tres turnos, mañana, tarde y noche, ya de, desde el día de ayer, ayer haciendo inspecciones por estos locales, como bien dice Ross, para informar a los eh, propietarios de estos establecimientos de las medidas que tenían que tomar en, en el día de hoy y desde esta primera hora de la mañana para velar por su cumplimiento, porque hemos visto también un cambio de tendencia y sobre todo con las restricciones en el horario nocturno de que la gente sale antes a... a A, a tomar algo con los amigos, a quedar con los amigos y, por lo tanto, tenemos que ser absolutamente conscientes que tal y como están los números actuales de la pandemia, eh, el día de hoy no es un día para celebraciones masivas, no es un día para mantener encuentros sociales, no es un día para tener grandes encuentros familiares, sino que es para celebrarlo en la más eh, estricta eh, intimidad con el núcleo familiar de convivencia y que para poder tener otras Nocheviejas en el futuro tenemos que ser conscientes de que esta Nochevieja la tenemos que sacrificar, igual que hemos sacrificado tantas cosas durante este año 2020. Ayer fue eh, entonces el dispositivo comenzó, eh, fue una tarea informativa, pero encontraron algunas fiestas ilegales porque también eh, suelen anticipar, no sé, las fiestas a, al penúltimo día del año. Eh, ¿Hubo sanciones? porque eh, no, yo te tengo que decir, Ros, que en el día de ayer eh, la labor fue esta informativa y no se encontró ningún tipo de fiesta con anticipación. Y también eh, eh, tengo que decirte, Ros, que en honor a, a la verdad, eh, la inmensa mayoría de los operadores económicos, de los empresarios, de los dueños eh, de estos establecimientos eh, son personas escrupulosas, son personas responsables, son personas que eh, quieren salvar el negocio, pero no ponen, en riesgo la, la salud y la seguridad de los ciudadanos. Eh, siempre hay personas sin alma, sin escrúpulos, que por suerte son una inmensa minoría, que si deciden en el día de hoy hacer una fiesta ilegal o una fiesta masiva, que sepan que todo el peso de la ley va a caer encima de ellos y que pueden incurrir incluso en una responsabilidad penal, eh, porque están poniendo en riesgo la salud y la seguridad de, de los ciudadanos. Precisamente… Eh, en, en unas, a estas alturas con los números tan elevados de nuevos contagiados de eh, ingresados en UCI y, y en planta y en tantas personas que están falleciendo Eso es lo que le iba a preguntar eh, las medidas restrictivas no se han aplicado más porque el presidente dijo que ya son suficientemente restrictivas las que hay pero sí que se han endurecido las sanciones eh, ¿De qué forma cambia precisamente las sanciones? Eh, más que endurecer las sanciones, lo que se hace en el día de hoy, Ross, es un esfuerzo, un esfuerzo titánico por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad eh, para que todo esté en orden, todo esté controlado y todo esté vigilado. Lo que se le da con el decreto de ayer, con la resolución de ayer, es facultad directa al secretario autonómico de Seguridad y Emergencias para iniciar la tramitación y la resolución de estos expedientes. ...e eh, incluso pues, decir que esas personas que tengan la tentación, como estaba comentando antes, de hacer una fiesta ilegal... Eh, ...al margen de incurrir en un posible delito penal, se enfrentan a sanciones de hasta 60.000 euros... Eh, ...por ir en contra de los intereses de la salud pública, por lo tanto, eh, no es cuestión menor... ...es una cuestión de fuertes sanciones, de, de hechos eh, punibles y por lo tanto tenemos que mantener eh, todos la más absoluta responsabilidad y ser conscientes de que nuestra vida y nuestro futuro está en juego. ¿Y cómo se va a controlar? Eh, ¿Va a haber los controles se intensifican en, en las pedanías? ¿La plaza de Baix, eh, desde cuándo, desde qué hora va a estar cerrada? ¿Cómo, ¿Cómo han controlado ustedes o van a controlar ustedes las zonas? Sí, la plaza de Baix, eh, eh, recordar que tomamos la decisión que desde las ocho y media de, la, de esta tarde permanecerá cerrada para evitar eh, cualquier conato de aglomeración o de celebración de fiestas. Y luego va a haber un fuerte dispositivo ya desde esta primera hora de la mañana en todas las zonas sensibles, en las zonas calientes de, de ocio de nuestra ciudad. También se están revisando los aforos, que es algo muy importante y muy a tener en cuenta en los establecimientos comerciales, en las grandes superficies comerciales, para que se cumplan escrupulosamente. Y sobre todo ya cuando vaya cayendo la tarde-noche, eh, pues también eh, esos controles eh, clásicos de alcoholemia y detención de, de consumo de drogas. Y también, como bien dices, un refuerzo especial en nuestro Camp Dels, en las peranías, para evitar ese tipo de fiestas ilegales en chalés, en casas de campo, etc. Por lo tanto, es una ingente labor policial la que hay que hacer hoy. Es un fuerte dispositivo y yo agradezco, aprovecho tus micrófonos, para agradecer una vez más la labor que están haciendo los fuer las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en concreto aquí en este, nuestra Policía Local, en mantener la seguridad, el orden público y en cumplir la vigilancia de estas normas. Lo ha dicho un esfuerzo titánico en el que la plantilla se queda sin vacaciones. Supongo que se está compensando económicamente a la plantilla de la Policía Local. La plantilla de la policía local ya de esta ya antes eh, lo demostraba diariamente, pero desde el inicio, desde el 14 de marzo, del inicio de esta pandemia, eh, ya demostró un compromiso, un deber de servicio público, una vocación eh, tremenda cuando se puso a disposición de, de su jefatura, de su comisario principal para lo que eh, fuera necesario eh, con tal de ayudar y de salvar vidas y de proteger a la ciudadanía del Elche. ...ni que decir tiene que ahora también... ...en estas eh, fiestas navideñas tan especiales... ...pues también se está haciendo ese esfuerzo tremendo... ...y por supuesto cuando, cuando un cuerpo policial... ...cumple a la perfección... ...se le debe compensar y en este caso pues se está... ...haciendo la práctica de esos refuerzos... ...esos refuerzos extraordinarios se les compensa... ...tal y como marca la regulación... Eh, de, de, ...de refuerzos en nuestro ayuntamiento... Y, por lo tanto, también agradecemos que, que esta plantilla de la policía local eh, deje a su familia, deje a sus amigos y se dediquen en cuerpo y alma a este trabajo y a esta vocación tan suya. Lo estamos viendo en otros municipios, fiestas ilegales que siguen produciéndose a pesar de la situación de la gravedad de los contagios. Eh, por eso, también supongo que estarán peinando las redes sociales para detectar si ya hay o movimientos, no sé si lo han detectado movimientos de, o intentos de convocar a la gente a través de redes sociales a, a fiestas ilegales. Eh, es cierto que se hace un trabajo, se comparte información, se hace un trabajo de información, de ese rastreo en las redes sociales… Y hay que decir que hoy día, eh, con el acceso a la información por parte de, de la mayoría de la población, difícilmente una persona o un grupo de personas que quiera organizar una fiesta de este tipo se escapa a, a, a la labor y a la vigilancia de la policía. Por lo tanto, hay que ser muy conscientes de que primero hay que usar el sentido común y la responsabilidad. Y en segundo lugar, si alguien decide saltarse estos dos principios básicos, Y irresponsablemente convocar cualquier fiesta de este tipo, porque finalmente eh, la policía hará su trabajo, lo localizará, le levantará la pertinente sanción, eh, anulará estas fiestas ilegales y, como digo, si es susceptible de incurrir en un delito penal, se la ha puesto a disposición del juzgado. Ramón Abad, le ha tocado a usted pues, estar al frente de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, una de las concejalías más importantes para garantizar ese control de la pandemia en 2020. ¿Qué se queda de este año? ¿Con qué se queda de este año? Me haga, hágame balance. ¿Y qué quiere olvidar en de 2020? Está claro que todos creo que queremos olvidar este año 2020. Es un año horrible para toda la ciudadanía. Es un año donde nos vino esta pandemia de golpe y tuvimos que empezar a tomar decisiones muchas veces de forma desconocida, sin, sin tener elementos de información para poder tomar decisiones de, manera, de una manera objetiva. Y, por lo tanto, en este 2020 que, que, que pase lo más pronto posible, que ojalá el año 2021 sea el año de la esperanza y sea el año de la, de la recuperación, tanto sanitaria como económica. ¿Y con qué me quedo, Ross? Pues me quedo al final con tantas y tantas personas que pusieron su vocación de servicio público y pusieron su deber por encima de cualquier cuestión y se lanzaron a la calle a ayudar a los ciudadanos, a ayudar a las personas que en este caso, pues peor, lo estaban pasando. Pues me refiero, por supuesto, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, pero también a los voluntarios, al personal de los servicios esenciales, de la limpieza, de la distribución a tantas y tantas personas que en estos momentos complicados han dado lo mejor de sí para ayudar a los demás. Yo, y usted estuvo con ellos, que por cierto, 2021, esta historia no acaba porque hay una esperanza y es el, la de la vacuna. ¿Ustedes también? O les han, porque lleva a usted desplazándose a Valencia en varias ocasiones para coordinarse con todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y llevar a cabo una respuesta eh, de seguridad, eh, al igual que en el resto de municipios de la Comunidad Valenciana. Por eso le pregunto, eh, ¿la policía también va a trabajar por, por que el proceso de vacunación eh, comience eh, de forma adecuada en Elche? ¿Usted tiene, policía... tiene información sobre cómo va a comenzar el proceso de vacunación en Elche? Porque nosotros no la tenemos. Sí, hay una perfecta coordinación de todos los cuerpos de seguridad eh, ya desde el pasado domingo y eh, ya se organizaron dispositivos para garantizar la distribución de, de la vacuna por, por todo el territorio nacional y, por lo tanto, nuestros cuerpos de seguridad eh, trabajaron también de forma coordinada con los responsables de la materia. Eh, la vacuna ya indicó ayer el alcalde que en nuestra ciudad se empezará a distribuir, se empezará a suministrar a los pacientes desde el próximo lunes, desde el 4 de enero, Y será, como todos saben, pues un proceso progresivo, un proceso gradual, donde se han identificado unos grupos de población, en primer lugar, personal que está eh, ingresado en residencias de mayores, el personal sanitario, y luego, de manera progresiva, se irá eh, suministrando al resto de la población. Y también los cuerpos de seguridad, eh, la policía local de Elche, trabaja en colaboración con la subdelegación de gobierno para... Eh, transpor, eh, el transporte, la distribución, la escolta de ese material tan sensible pueda llegar a nuestra ciudad sin ningún tipo de problema. Pues toda la suerte del mundo, porque eh, con la vacuna está la esperanza de que 2021 pueda ser el año de recuperar, de renacer de nuevo. Ramón Abad, muchísimas gracias por el trabajo suyo y el de todos los efectivos de la plantilla de la policía local. Gracias y feliz año. Le dejo eh, unos minutos para que despida usted también este 2020 y transmita ese mensaje a nuestra audiencia. Sí, gracias, eh, Ross, Pues la audiencia en este año tan complicado, en este año donde tuvimos que estar eh, prácticamente tres meses confinados, ...y donde siempre buscábamos un hilo de información... ...un hilo de esperanza o un hilo de, de buenas noticias... ...pues al final también tengo que destacar... ...el trabajo que habéis hecho los medios de comunicación... ...para que en todo momento también poniendo en riesgo... ...muchas veces vuestra salud y vuestras vidas... Eh, ...los ciudadanos tuviéramos ese derecho fundamental... ...a la información en primer momento... ...ha sido un año especial, ha sido un año muy difícil pero ha sido un año donde la ciudadanía se, se unió y sigue unida para vencer esta pandemia, que lo vamos a conseguir en el 2021, que va a ser un trabajo muy, muy riguroso, muy serio, donde vamos a tener que emplear muchísima disciplina social, eh, que va a ser largo, va a ser largo, por supuesto, no podemos dar nada por vencido aún, pero que seguro que con esta unidad, que con esta empatía colectiva y con estos espacios de responsabilidad colectiva lo lograremos y el 2021 será el año de la esperanza y el año de la recuperación. Pues para eso hay que acabar con responsabilidad el 2020. Feliz año Ramón Abad, concejal de Seguridad Ciudadana. Feliz año, un abrazo a todos. 101.4 tele Radio Marca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 .com. Es dat que els pròxims dies 24 i 31 de desembre a la nit, nit de Nadal i nit de Cap d'any, no hi haurà servei de recollida de fem. No s'han de borses de residus aquí a dies. Es moment de gaudir el Nadal junts, però respectant sempre les mesures i seguretat per evitar contagis. Amb la teua ajuda Elx neta. te net amb een És un missatge de Ajuntament i Urbaser. La Gloria con Rosemary Alonso Tres minutos para llegar a las 11 de la mañana y nosotros seguimos recordando lo que ha sido 2020 hemos tenido vacuna pero una vacuna emocional en la música han sido numerosos los artistas que han compuesto canciones para ayudarnos a sobreponernos y a llevar este confinamiento el confinamiento tan duro la palabra del año 2020 y una de esas artistas fue Chenoa ...con su canción Todo irá bien... ...con esa canción queremos terminar 2020... ...y comenzar el año nuevo. Tengo razones para entenderte... ...tengo maneras de darte suerte... ...tengo mil formas de decir que sé... ...que todo irá bien... ...tengo razones para entenderte... Tengo... I guess it's ...pues un mensaje que necesitamos... ...que nos deja Chenoa... ...hay que pensar en que todo irá bien... ...y ahora recordamos... ...uno de los himnos de nuestra cuarentena... ...el que nos compuso... ...y cantó... ...Lucía Gil... ...días tristes... ...nos cuesta estar muy solos... ...buscamos mil maneras... ...de vencer la estupidez... ...meses grises... Es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez Pero son las ocho y ha salido, aplaudir a tu ventana me dan ganas de Empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes Confiar más en la gente ayudar a los demás Mientras tanto otros cuidan los pacientes Un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán Son las ocho y ha salido aplaudir a tu ventana me en de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar.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 Mi puerta de empezar la primavera Y la tuya que el verano me traerá Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar Un café queda pendiente en nuestro bar 101.4 van de kant no de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 Queridos Reyes Magos, sé que tenéis por costumbre dar los regalos en enero, pero ¿este año podríais adelantar el mío unos días? Antes del 31 de diciembre sería perfecto. Y en rojo, adelántate al cambio del impuesto de matriculación previsto para enero de 2021 y consigue tu Volkswagen sin que tengas que pagar más impuestos. Encuentra el tuyo en Volkswagen.es. Melchor, Gaspar, Baltasar, no perdáis esta oportunidad.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 La gloria de tener tenemos y Alonso. Pasan siete minutos de las once de la mañana y antes de la siguiente de las entrevistas que tenemos programadas, como la que en unos minutos realizaremos al portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Pablo Ruz, vamos con otra de las canciones, pero esta traspasa fronteras, traspasa incluso el tiempo. Son esas canciones que se convierten en eternas que se compusieron en 1942, pero da igual, el tiempo pasa y se convierten en auténticos pensamientos. Is still a kiss a sigh is just a sigh the fundamental things apply as time goes by and when two lovers woo They still say I love you. On oh, that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs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 a case of do or die the world will always welcome lovers as time goes by moonlight and love songs are never out of date hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man and man must have its mate that no one can deny. It's still the same old story. A fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome. 1.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Pasan 10 minutos de las 11 de la mañana y seguimos con esos balances políticos de 2020 y ahora saludamos al portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Pablo Ruz quien también es senador del Partido Popular Muy buenos días Pablo Muy buenos días Rosalina, y Feliz año casi ya Entrante. Casi ya. Todavía nos queda terminar este día que ayer el alcalde decía que es crítico porque la situación de la pandemia es preocupante. Aquí, al menos aquí en Elche. Es preocupante, es preocupante. Yo creo que tenemos todos el corazón en un puño. Eh, la verdad que yo creo que todos somos conscientes de que se nos hemos relajado, de que pensábamos que esto pues, en Elche no iba a ocurrir y de que pensábamos que éramos una especie de, eh, pues eso, de zona infalible, ¿no? Y no ha sido así, y el desastre pues, está ahora mismo instalado en el hospital, en los dos hospitales, por lo, que, por lo que sabemos. La situación es muy complicada, son más de 50 las personas que han muerto en este año por el coronavirus, y, y yo creo que no podemos hacer más que un balance trágico de este año que termina. Perdona que tenga ese tono de, de, de no de pesimismo ni mucho menos, pero sí de... De cierta congoja, ¿no?, porque el panorama es, es muy complicado, la verdad. Sus compañeros también lo han dicho así. Incluso el concejal de Seguridad, hablándonos del dispositivo de esta noche, estaba diciendo o calificaba 2020 de un año horrible. Pero el alcalde en su balance decía que a pesar de los pesares se ha podido modernizar o se ha avanzado en la modernización del municipio. ¿Está usted de acuerdo con el balance del alcalde? No. El alcalde vive en una realidad paralela, yo creo que ahora mismo lo último que, que importa a la opinión pública, o debe importar, yo creo, es el nivel de modernización que una ciudad ha experimentado en el último año, teniendo la que tenemos encima. Sinceramente lo digo, y, y creo que no hemos estado, y digo en plural, como municipio, es decir, como administración a la altura de las circunstancias tan adversas. Vivir en un mundo paralelo permanentemente, y en un mundo de fantasía y de color y de propaganda, al final te hace... Eh, pues eso, eh, prescindir de la realidad. Y eso creo que es lo que le ha pasado al señor González. Eh, y se ha visto con la verdad, de manera rotunda ahora, en los hospitales y la situación tan complicada que ha sido producto, pues eso de que aquí no pasaba nada, de que eso estaba todo bien, de que tal, de que vamos a abrir a la plaza de Bays vamos a colocar luces, vamos a hacer que miles de personas vengan al ayuntamiento a ver eh, qué bonito ha quedado. No quiere decir que no esté bien, ¿eh? O sea, yo no... no eh, Aunque ya dije en el Pleno que consideraba que la petronalización no, no se debía de haber... Eh, ha cometido ahora, que creo que no era el momento eh, se tendrá que hacer no era el momento, uno, porque el mercado lo tenemos como lo tenemos y me parece una realidad eh, o una irrealidad y dos, porque creo que con la situación tan complicada que estamos viviendo todos en lo sanitario y la tan complicada situación que están viviendo muchas familias ilicitanas este gasto era prescindible y endeudarnos ahora van a pedir un préstamo de 8 millones eh, no para ayudar a la gente, sino para seguir invirtiendo pues considero que es una tomadura de pelo Pero bueno, eh, en fin, el, el, el señor González pues aprovecha cualquier ocasión para meter sus, sus, sus eslóganes eh, y sus cuñas publicitarias. Bueno, yo creo que la política debe ser otra cosa. Y no me parece bien. También te digo, eh, una vez más, mira, la Diputación de Alicante ha sacado los presupuestos eh, con la abstención del PSOE y de Compromís. Aquí no se han intentado llegar a un acuerdo con nosotros, que somos muy cerquita de ellos el principal partido de la oposición. En fin, eh, creo que, espero y deseo que este 2000, 2021, entre otras cosas, se lleve la arrogancia del señor González y del equipo de Gobierno por delante también. La responsabilidad, evidentemente, de controlar la pandemia es del equipo de Gobierno, pero ustedes en la oposición también les dio el equipo de Gobierno la posibilidad de participar en esa gestión con esa comisión de seguimiento que de forma periódica se, se convocaba y ustedes ha, han asistido a esas reuniones que eh, es pues, quizá, eh, cuál ha sido el papel de la oposición precisamente en la en el control de la pandemia a ver a la opinión pública le, le le trae al pairo lo que la oposición el papel que tenga la oposición pero nosotros considerábamos que teníamos que tener un papel activo para hacer que el equipo de gobierno se pusiera las pilas ¿no? que se, se esmerara mucho más en en pues en evitar lo que al final está ocurriendo que de eso se trata Después de seis intentos, después de seis peticiones, al final el señor González tuvo que acceder a que la oposición formara parte de no se sabe exactamente qué, porque no es ninguna comisión de seguimiento. Ellos lo integran dentro de la Junta de Portavoces. Y en esa, simplemente se limitaban a, se limitaban a pasarnos información y datos, y, y bueno, datos eh, en muchas ocasiones ya totalmente pasados, ¿no? De dos o tres semanas a posteriori. Nosotros eh, solic hemos solicitado ya tres veces una reunión conjunta No queremos estar, no se trata de protagonismo, sino que el alcalde tome de una vez la iniciativa y junte a los dos directores de los hospitales Ross, los dos directores de los hospitales de Eche, aún no se han sentado con el alcalde. Esto es así, esto no es interpretable. Lo hemos pedido ya tres veces y el silencio siempre ha sido la respuesta. Y esto es una irresponsabilidad. Es decir, si un alcalde no es capaz de coordinar políticamente luego, lógicamente, a nivel sanitario a nivel médico, a nivel infraestructuras internas pues los directores saben más que los alcaldes, gracias a Dios, porque si no, en fin digo de él y digo todos, ¿no? Pero oiga es que ni sentar a los dos directores a una reunión, es decir, hasta ese punto hacemos ideología, porque el hospital del Vinaloporte es de gestión indirecta y claro, como resulta que van a cerrar el de Torrevieja, el Consejo y todas estas movidas, o sea, la gente lo único que quiere es, primero certidumbres, segundo políticos responsables que estén en altura y tercero poder vivir en medio de esta pandemia de la mejor forma posible. Entonces, yo creo que los políticos no estamos a la altura de lo que se nos está pidiendo. O sea, vivimos, te lo he dicho al principio y hablo en plural, ¿eh? para que nadie diga que está haciendo política, vivimos en un mundo paralelo e irreal, mmm, absolutamente al margen de la, de, de la verdad que está viviendo la sociedad ilicitana. Y esto nos va a pasar factura a todos. Pero bueno, en fin, perdona que sea así de duro. Ha comentado, siempre lo ha criticado, que el, que el alcalde y el, y el Gobierno actual siempre vive de cara a la realidad. Eh, y luego, también otra de las eh, críticas que han sido constantes en 2020 ha sido precisamente la falta de transparencia y la falta de información. 2020 es para usted eh, un año... Donde se ha visto que el equipo de Gobierno ha utilizado la mayoría, su mayoría, para ningunear a la oposición? Pues, Ros, eso está ahí. Hay una sentencia ante el Tribunal Contencioso Administrativo que ratifica, esto no es interpretable, que son sistemáticamente vulnerados los derechos del PP en el Ayuntamiento de Elche, sobre todo como bien ¿sabes? con respecto al informe de cuatro casas del mercado que se nos negó y al final tuvo que ser la justicia quien dijo que no había ningún argumento para negar un informe pagado con dinero público a la oposición, o sea, es absurdo, es antidemocrático, es, eh, ellos hacen lo que decían que hacíamos nosotros cuando gobernábamos, ¿no? Al final siempre el bucle permanente y yo creo que la gente está harta y cansada de lo mismo. Y en segundo lugar ha, ha habido dos apercibimientos de síndic. El último fue hace tres semanas, cuando le dijo el síndico al equipo de gobierno que teníamos que tener acceso a los informes, a toda la documentación y a todos los expedientes, siempre con, la lógica, eh, con el lógico compromiso de confidencialidad, eh, que elabora el equipo de gobierno. Y se nos ha dicho que no. O sea, Es que no estamos hablando… No son valoraciones políticas de Pablo Ruz. ¿Se ha condenado al equipo de gobierno por vulnerar los derechos de la oposición sobre un informe? Sí. ¿Ha dicho dos veces que el equipo de gobierno debe facilitar la documentación a la oposición que reclama? Sí, esto no es interpretable. Pues a la luz de esto, tres apercibimientos, dos apercibimientos y una sentencia en un año, pues tú explícame a mí cuál es el balance en cuanto a la transparencia. Pero resulta que a pesar de este patrimonio y este bagaje, el señor González sigue je, presidiendo la red de ciudades por la transparencia a nivel nacional. Digo, mira, esto es una tomadura de pelo. Empiece usted por cuidar su casa antes de dar lecciones de transparencia a las casas de los demás. Pero bueno... Eh, precisamente por este motivo eh, las relaciones con, con el alcalde se han ido deteriorando a lo largo de 2020 Porque sus críticas han sido muy agrias, muy duras Bueno, sí, sí, yo admito que, que bueno, la posición tiene que proponer y también fiscalizar ¿no? Es que todo empezó muy mal con la legislatura en el mayo del 19. ...con la distribución de los recursos para los grupos políticos... Eh, ...dando los mismos recursos al PP que a la, con nueve concejales... ...y esto me, me dirán, ya ¿claro están con los sueldos? No, no, no, eh, lo pongo como ejemplo, ¿no? Dando al Partido Popular los mismos recursos que daba a Vox... ...y a Ciudadanos con dos y dos concejales, nueve frente a dos y dos. Ya empezó todo mal, eh, y, quien, y quien se ha dedicado a, a, a, pues eso, a intentar entorpecer... A intentar, eh, bueno, me ha llegado a llamar <ríe> pregonero del apocalipsis en una junta de. de en, una, en un encuentro con la prensa, el señor González, oiga, dedíquese a trabajar y olvídese de Pablo Ruz, que hace lo que tiene que hacer, ¿no? Eso es así. Ahora bien, nosotros seguimos proponiendo y proponiendo y proponiendo y tendiendo la mano. Lo, hemos, lo hicimos ayer, como comentábamos eh, fuera de los micros, eh, pidiendo al alcalde una reunión para abordar, porque lo que yo te he contado con respecto a los hospitales no lo sé porque me lo diga el equipo de gobierno. Lo sé por qué nos hemos enterado y porque tengo familiares que trabajan en el hospital y son los que nos dicen que la situación es de gravísima eh, y de extrema eh, alerta, ¿no? Y alarma. Y el señor González, oiga, tiene mi teléfono, es el alcalde, no ha contactado conmigo ni con ningún miembro de mi, de mi equipo de, de mi equipo de concejales ni con nadie de la oposición. Oiga, eso no es gestionar una ciudad de manera eficaz en una situación tan tan terrible como la que estamos viviendo. Yo considero que el señor González está desbordado y que no está a la altura de lo que la ciudad necesita. Esa es mi opinión, evidentemente. Yo no siento cátedra. Por lo que usted dice, ¿qué tendría que cambiar eh, para que 2020 fuera a mejor? Eh, ¿Tuviéramos una oposición más constructiva y un equipo de gobierno más dialogante con ella? Bueno, vamos a ver. Yo creo que lo que tiene que cambiar, en primer lugar, es la forma de entender la acción de gobierno. El gobierno no manda. El gobierno sirve. Desde la autoridad, evidentemente, pero sirve. Yo le pediría al equipo de gobierno que se dejara de una vez la propaganda eh, compulsiva y se abajaran de abajarse y, y pisaran la calle y vieran que la ciudad no es un páramo maravilloso de estamos invirtiendo más que nunca, que por supuesto que hay que invertir. La inversión también es democracia, ¿no? Eh, y se dieran cuenta de que la realidad de la ciudad es muy distinta a la que ellos intentan relatar en sus campañas habituales eh, que quieren llegar a los licitanos. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, eh, colaboración fluida, directa y asumida como necesaria por parte del equipo de gobierno con nosotros. Somos nueve concejales. Digo más, es que la suma de la oposición solamente... Resta un concejal. Ellos son 14, nosotros somos 13. Oiga, <ríe> que el panorama está muy justito, que dentro de dos años se pueden cambiar las tornas y que si el próximo alcalde sigue actuando igual que el predecesor, estaríamos en un bucle que no beneficiaría a nadie. Yo creo que hay que cambiar... ...esta forma de entender la acción de gobierno... ...y sobre todo las relaciones entre los grupos políticos... ...porque ahora mismo la gente no quiere gresca... ...ni quiere enfado, ni quiere, echarse de, ni quiere ver cómo sus representantes... ...que somos todos representantes, los 27... ...nos echamos los tratos unos a los, unos a los otros, yo claro... ...la gente estará harta de Pablo Ruz... ...siempre está Pablo Ruz enfadado, siempre está Pablo Ruz criticando... ...oiga, no es que me enfade, es que me defiendo... ...porque si no me defendiera... ...y si gracias a los medios de comunicación no alzara la voz... y Y, y, ...y expusiera lo que está ocurriendo en el ayuntamiento... Con, parte, ...con respecto a nosotros y otras muchas cosas... ...pues este equipo de gobierno de la propaganda... ...viviría en una arcadia feliz... ...en la que al final pues oiga... Eh, eh, ...ningún problema tendría solución... Eh. ...yo creo que hay que sentarse, que hay que hablar... ...tiene que hacer un ejercicio de humildad... ...que, que con mucha sonrisa... Eh, ...pero con mano de hierro... ...es como él entiende la acción de gobierno... ...a la oposición ni agua... Y, ...y creo que esto debe ser una de las asignaturas pendientes... ...eso es secundario... ...lo más importante es hacer un diagnóstico, de verdad, que no nos mientan, de cómo está la situación sanitaria y empezar a poner soluciones. Pues le voy a preguntar cuál es su realidad, eh, cómo está Elche, porque el alcalde en su balance de ayer decía que, por ejemplo, en 2020 ellos han destinado 10 millones de euros para atender esa cobertura social por la emergencia derivada de la pandemia, que han hecho un esfuerzo inversor en educación, el plan Edifican es real, que se ha, que, que se ha construido el campus tecnológico, que está al 50% de ejecución, que se sigue renovando el barrio de San Antón, que se ha peatonalizado el centro histórico, y otra serie de actuaciones de inversiones financieramente sostenibles para barrios ah. y no sé si se ha atrevido a enumerar algo en las pedanías, sí también eh, en eh, las instalaciones sí con una inversión de un <risa> millón de euros y se está Sin trabajando y se está trabajando en la mejora de las instalaciones del Alteto Rellano y La Hoya con nuevos vestuarios, reforma qué del polideportivo dura. de la marina y la reconversión del campo de las vallas bien pues vamos ¿Cuál por parte. el barrio de San Antón se empezó con un gobierno del Partido Popular y quien desbloqueó la construcción del barrio de San Antón fue Mercedes Alonso como tú bien sabes esto no es interpretable consiguió que el Estado financiara parte de la de la reconstrucción de la en fin de la renovación del barrio y gracias a aquello hoy día el barrio de San Antón es una realidad que por cierto una realidad de medias porque no sabemos cuando se terminen de construir esta última fase ¿Qué fase va a seguir? Porque a día de hoy no hay ningún compromiso por parte del Gobierno de la Nación. En segundo lugar, con respecto a las pedanías. Eh, el señor González, lógicamente, tendrá pánico de ser una pedanía, porque los reproches se van a escuchar hasta en Tabarca. Ha prometido no sé cuántos centros sociales, centro sociocultural en el Altec, centro sociocultural en el Montorrellano para la banda de música, para las entidades culturales del pueblo, centro sociocultural en, en Arenales, y hasta ahora humo, propaganda e incluso ross, ...los han eliminado de los presupuestos... ...contemplados y aprobados el pasado mes... ...ahora mismo, este hace dos semanas... ...eliminados como partidas... ...con respecto a la inversión en edificante... ...claro, el señor González, pues miente... ...miente, miente y las mentiras... ...pues tiene las patas muy cortas... ...la inversión no la hace el ayuntamiento... ...la inversión en todo caso la hace el Consejo... ...y están diciendo... ...o están vendiendo como extraordinario... ...construir un pabellón, un aulario... ...oiga, que aularios aquí se han construido... ...con Diego Maciá, con Mercedes Alonso con Ramón Pastor y con todos los alcaldes que ha habido y no había propaganda de por medio vendiendo como logro lo que es ordinario, o cambiar una calefacción o construir un pabellón eh, deportivo. Pero como no saben hacer otra cosa, yo por ejemplo me alegro muchísimo y recuerdo el día que una entrevista tú y yo hacíamos que por fin se vaya a construir el número 11. Eso sí es invertir, Eso sí es invertir. porque hay que decir que el centro educativo ...anteriormente construido a este número 11... ...que será en el 2021 o 22... ...fue el Princesa de Asturias en el año 14... ...o sea, aquí no ha habido inversión educativa real... ...en siete años por parte del Consejo... ...pero bueno, el alcalde confunde... ...pues habría que preguntarle... ...oiga, ¿y su anuncio estrella del Centro de Diseño... ...para el Calzado del Edificio de Correos dónde está?... ...y el Orden del gad que vendieron tres veces... ...a Bume Platillo dónde está?... ...y la pasarela sobre la vías del TEN de Altaris, ...dónde está?... ...y los centros socioculturales en las pedanías... ...dónde están, o sea... Es decir, es, es, ya digo, propaganda, la corredera la han peatonalizado, sí, sí, dos millones de euros nos va a costar el Plan Centro. Pero es que no han hecho nada más. Pero pues es que yo no quiero que peatonalicen ahora mismo. Yo lo que quiero es que inviertan realmente en la gente que está pasándolo mal. Y lo hemos dicho por activo y por pasiva. Han contado, Ross, por primera vez con nuestra abstención para modificaciones presupuestarias. Por no, con nuestra abstención no, con nuestra vota favorable. ...para poner en marcha medidas de ayuda directa a autónomos, a hosteleros... ...que también nosotros proponíamos y al final tuvieron que incorporar en el presupuesto. Por ejemplo, han eliminado, sabiendo la que viene este año... ...estas cosas absurdas que a veces hacemos los políticos, ¿no? Han eliminado la partida de ayudas a la palma blanca de los presupuestos de este año... ...cuando saben que habrá también que ayudar este año a los, a los artesanos palmereros... recolectores y productores, porque si no, la artesanía de la palma va a desaparecer. ¿Al final qué lectura hago? Que todo es un caos. Que viven a golpe de noticia que viven a golpe de, de circunstancia y de respuesta, o sea, da respuesta a los problemas que no son capaces de predecir. Y así nos va, por mucha propaganda y mucha venta de humo. El parque tecnológico del de, de, de centro, perdón, del parque, parque. empresarial, bien, eh, pero ¿por qué lo hace Pymesa? Porque Pymesa tiene la iniciativa y porque Pymesa y Antonio Martínez tienen las cosas muy claras. Pero lo que es acción promovida por el equipo de gobierno, un verdadero fracaso, y no lo digo yo. Allí están los acontecimientos y, las, y los resultados. En el último pleno del año se aprobaron los presupuestos municipales. Ustedes votaron en contra. Pero intentaron, bueno, presentaron una enmienda a la totalidad. Noven, eso es. Y pico, 92 enmiendas, además. 95, ¿Por qué eh, se le reprocha a su grupo... Eh, Incluso sus compañeros de oposición le han reprochado que presentaran 15 minutos antes de la sesión plenaria ese paquete de propuestas y que incluso pidieran suspender el pleno o posponerlo para estudiar las propuestas del Partido Popular. ¿Esto ¿Por qué se presentó 15 minutos antes? ¿Fue una estrategia política? No, no, no. no. Esto, hace un mes eh, bueno, solicitamos al señor secretario del Ayuntamiento que por fin aclarara, esto, esto, esto, esto tú lo habrás seguido seguramente, porque lo habréis dado como noticia. No, lo habréis, no, lo habréis dado, porque se escucha. Eh, hace cosa de un mes eh, nosotros solicitábamos al señor secretario un informe escrito para que nos indicara cómo se tenían que proceder a enmendar no solamente los presupuestos, sino las ordenanzas fiscales, las ordenanzas fiscales del mes de noviembre y ahora las de diciembre, ¿no? los presupuestos generales. Porque la señora Maciá, sin que muy capacitada para llevar hacienda, pues no está, Como que tampoco estaría, ¿eh? Un profesor de historia, no sé hasta qué punto podría llevar a Hacienda. Una periodista, pues considero que tampoco. Pero esto es así, esto es, esto es puro sentido común. Pero bueno, eso, eso era para otro debate. Eh, eh, la señora mafia decía que no, que las propuestas o las enmiendas, ellas no, nunca hablaron de enmiendas, se tenían que llevar a la Comisión de Hacienda y tenía que ser 48 horas antes de la convocatoria. Es decir, sin saber el orden del día y sin saber <ríe> cuáles eran las propias ordenanzas, había que enmendarlas antes. Bueno, solicitamos un informe al secretario y el secretario en su informe nos dijo que no, que hasta el mismo momento del pleno se pueden plantear enmiendas. Y esto está escrito, y el secretario es el máximo fedatario es decir, intérprete de la ley en un ayuntamiento. Y dijimos, ah, pues si lógicamente es secretario y por tanto la ley dice que se pueden presentar enmiendas hasta el último momento del pleno… Esto contempla que el Pleno se puede suspender para estudiar esas enmiendas y que luego pueden ser incorporadas. Si no, no se han incorporado es porque no han querido. Hemos hecho un ejercicio, además, creo que muy responsable, creando altas y, a su vez, generando bajas para financiar, por ejemplo, Centro Sociocultural de, de la Altez, incorporar una partida que no existe ahora mismo. Una baja, propiamente dicha, pues bajar 50.000 euros en publicidad por parte de la alcaldía, ¿no? Este ejercicio que hicimos de responsabilidad, ¿qué respuesta ha obtenido? Pues el no. El no a todo. El no a la creación de una partida para ayudas a los hoteleros, el no a la creación de una partida para ayudar a los empresarios del ocio nocturno, el no a una partida, no, no, no y no, no a propuestas de la oposición que las hacen en virtud de lo que un informe encuadrado por el secretario, o perdón, dicho, evacuado por el secretario establece que se debe hacer. Al final, Ross, pues es esto, es que las pruebas son tan evidentes del rodillo que no cabe, no cabe mucho margen y por supuesto dijimos que no los presupuestos. Los oyentes tienen que saberlo. Hasta ahora, el equipo del Gobierno no había podido pedir préstamos, uno, por la ley de techo presupuestario, el techo presupuestario, la ley de administración local, y por otra parte, porque Manolo Latour dejó un plan financiero muy claro y muy bien cogido hasta el año 2021, pero como el plan ha terminado, pues este año, ¿qué van a hacer ya? Pues más deuda, 8 millones de euros de préstamo. Pues así nos va, Ajá. esto es lo que tenemos. Pero el presupuesto, ¿qué endeudamiento tiene previsto para 2021? 8 millones, 8 no. millones de euros. Vale, pero… El, eh, Nuevos. 8 millones de euros nuevos, más aparte los que aún no hay que pagar, que son suyos, porque la deuda del ayuntamiento la generó íntegramente el PSOE y compromiso en la legislatura de Soler. O sea, terminar de pagar su deuda y además endeudarnos más. Ese es el balance. Pues eh, vamos con el último balance ya, el del año. Pues, ¿Algo positivo de 2020, Pablo Ruz? ¿Y qué le pide a los Reyes Magos para el 2021? Bueno, yo creo que ha habido muchas cosas positivas en el 2020, a pesar de la tragedia en la que estamos, ¿no? porque es una tragedia, 70.000 personas muertas consecuencia del coronavirus casi a, nivel, a nivel nacional y, y cómo está solando el mundo. ¿no? Yo creo que una de las consecuencias positivas ha sido entender o comenzar a entender que la política tiene que ser servicio y herramienta real de respuesta a la gente, no creación de mundos paralelos y de matrix en los que todo funciona bien y, en, y fuera de los cuales la gente está equivocada. ¿no? Otra de las consecuencias positivas ha sido descubrir el teletrabajo. Otra de las consecuencias positivas ha sido, yo creo, que valorar mucho más La, el esfuerzo que están haciendo los sanitarios, casi exponiendo su vida para salvar vidas otro de los esfuerzos que yo creo que, que también hay que poner en valor y que hay que resaltar es el papel de las fuerzas y, y cuerpos de seguridad del Estado de la policía local de todas estas personas que se están jugando la vida yo hablo en el caso de mi familia también porque mi cuñado ha estado tres veces es policía nacional tres veces en cuarentena por contacto directo o indirecto con, con personas eh, pues eso, afectadas por covid al final no eh, pues estas tres ocasiones al final han dado negativas no pero bueno yo creo que también hay que valorar eh, Pues eso, que, que lo importante de, eh, al final es la familia, la salud y que todo lo demás es superfluo y que todo lo demás es efímero y que todo lo demás pasa. ¿Y qué le pido a los reyes? Pues que esto pase cuanto antes y que podamos volver a la normalidad. No sé si este año habrá fiestas, no lo sé. Ya hemos ayer sabíamos que en cuanto a pues eso a celebraciones más próximas, Semana Santa de Sevilla y Y de Córdoba a Córdoba creo que no, Málaga sí, bueno, no sé. Ya han suspendido las procesiones en el que no vamos a tener Semana Santa y con todo lo que se conlleva, pero bueno, yo lo que espero y deseo es que esto pase cuanto antes y que podamos volver a la normalidad también cuanto antes. Pero una normalidad cambiada, más exigente con nuestros responsables políticos, eh, más despiertos, eh, más críticos, crítica como método, y, más, eh, y con más civismo, ¿no? es decir, oiga, ya está bien de tomar el pelo a la gente. La gente quiere verdades y respuestas y no al piste, que es lo que se da muchas veces para que se callen a eso, un poco lo que pretenden hacer algunos políticos y me parece que es no es el camino. Pues esperemos aprender de 2020, hay muchas aprender, lecciones. Eso es, Pablo bueno, R y una última cosa, y un agradecimiento, un reconocimiento, mi madre y mi hermana son maestras, a la brutal labor que han hecho los maestros, están haciendo los maestros y profesores, con ese, todos pensábamos que iba a ser un verdadero, una catástrofe la vuelta al col en septiembre, Y al final, con el esfuerzo de los profes, de los padres y, por supuesto, de los niños, los colegios, dentro de, hmm. poniendo todas las reservas que se quieran, sí. se han convertido en verdaderos ejemplos de cómo lidiar con la pandemia. Así que también creo sí. que eso es otra manera de reconocer la labor de esta gente sin cuya profesionalidad no habría esperanza. Y, y deben seguir, deben seguir, porque no, sabemos, no, no, claro, no seguir. sabemos si habrá vuelta a las aulas después de pues Navidad. Pues no, no lo sabemos. Veremos a ver cómo termina todo esto. Pues feliz año, eh, Pablo Ruiz Feliz año. Y que los reyes sean generosos. <risas> 101.4 Tele Elche Radio Marca. Estas fiestas Eroski Elche para ahorrar de verdad. Cuartos de cordero a 8,95 euros kilo. Dorada Olubina, 1,99 euros pieza. Sitra el gaitero 1,79 euros. Solo encontrarás productos frescos de máxima calidad y todos los regalos para Navidad. Eroski Elche, en el Centro Comercial Lalyub. Ahora más que nunca, para una Navidad más segura, Eroski contigo. ¡Feliz Navidad!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 24 años cuidando de ti. 101.4 Teleelch Radio Marca. Siempre que vuelves a casa me pillas en la cocina, emadornado de harina con las manos en la masa. Pues sí, esta, esta es la sintonía de nuestro rincón gastronómico. Bueno, el rincón gastronómico de Manoli Gilaver. Muy buenos días, Muy Manoli. No, no, ahora, ahora sí. sí. <ríe> buenos días y casi feliz Año Nuevo. Bueno, mi rincón y el de Nieves Gil, la directora del Fogón Ilicitano, la mejor cadena de establecimientos de gastronomía para llevar, vicepresidenta de la Asociación de Hostelería Ilicitana. Que vaya Navidades llevas de trabajo. Entre todo el trabajo que tienes en el Fogón y encima tu cargo como nueva vicepresidenta, no has parado un momento, ¿no? Pues la verdad es que no. Buenos días. Buenos, buenos, días, días, buenos días, Ros. Buenos días. Pues sí, tienes toda la razón. Pero bueno, es un orgullo y es un honor eh, poder colaborar y poder hacer cosas que, que puedan mejorar... Eh el sector y la sociedad en general. Por supuesto que sí, muchísimo trabajo en estas fiestas, son, fe, eh, son fechas de mucho trabajo para nuestro sector. Eh, no, desde luego van a ser unas navidades que recordaremos por lo penosas que van a ser para el sector y, de, y, para, el sector y para, todo, para, para toda la ciudadanía. ¿no? Entonces eh, pedimos sobre todo responsabilidad. Hay que cuidar muchísimo, las hay que seguir las recomendaciones que se nos están dando porque esto tiene que pasar cuanto antes. Ya tenemos ahí una luz, que es la vacuna. Uh -huh. Ya se está empezando a vacunar. Esto no va a ser inmediato, pero ya es una esperanza, una esperanza muy grande, algo que estábamos deseando ¿no? y que esperemos que poquito a poco, en la primera mitad de, de este próximo año, eh, pues vayamos viendo esos resultados y ya pues eso, empecemos a enfocar las cosas con otro optimismo. Un año atípico, que ojalá en el futuro recordemos como algo que pasó y, y que no volvió, ojalá que así sea. Pero bueno, estamos en, en Nochevieja, ya en tarde Tardevieja, esa tarde vieja que se ha organizado también ¿Sí? algo muy diferente a todos ¿Sí? los años, pero también es un año en el que se puede estar por la calle, hacer un poco de tardeo, pero la recomendación es que luego pues, la cena, si se puede hacer en casa, muchísimo mejor, y qué mejor que tener unos platos maravillosos para llevarnos a casa como los de, como los de tu casa, como los del Fogón... ...por cierto, ¿cómo ha ido la Nochebuena?... ...¿cuál ha sido el plato estrella que más eh, os han demandado?... ...pues como siempre... ...el cordero, el cordero y el cochinillo... <risas> ...son los dos platos estrella... Eh, ...quizá menos cantidad en cochinillo... ...porque requiere más comensales... Y entonces sí que han habido, pues eso, eh, digamos, eh, se ha vendido en raciones más pequeñas todo, ¿no? Entonces había menos comensales, las personas tienen que llevar muchas, mucho cuidado la medida de seguridad. Ya sabéis que no se debe compartir nada, aunque esté puesto en la mesa, aunque seamos familiares, entre no convivientes. Eso, cuéntanos qué medidas cuidado. tenemos que tener en casa. Sí. Sabemos muy bien lo que tenemos Exacto. que hacer por la calle, pero ¿tenemos claro en una cena como la de hoy lo que tenemos que hacer para no contagiarnos? Fíjate que yo veo muy bien eh, las indicaciones que se están dando ahora por todos los medios, las indicaciones que está dando la Generalitat eh, de cómo debemos proceder en estas cenas, por ejemplo. ¿no? Entonces, claro, en hostelería estamos muy acostumbrados. Sabemos que tenemos que separar a las personas, que no pueden estar más de seis personas en la misma mesa, que deben de estar eh, con la mascarilla puesta mientras no estén consumiendo, mientras no estén comiendo. Pero, claro, esto faltaba digamos ese paso que es eh, darlo a conocer para el ciudadano, para cualquier ciudadano esté en el sector que esté, ¿no? para que se pueda proteger y se pueda cuidar y tenga unas condiciones de seguridad también en la intimidad, en su propia casa. ¿no? Entonces, eh, son las mismas que se nos exige en la hostelería. No haber más grupos de más de dos, convivien de dos convivientes, sí, de dos grupos de familiares, eh, juntos, eh, hay que mantener la distancia, por lo cual eh, se recomienda pues que pongas la mesa más grande que tengas en casa o sea, la <risa> esa más grande, y si hace falta dos, dos eh, efectivamente, sí, <risa> sí, no pasa nada hacer dos grupitos, no además estás en, en familia, uh -huh. entonces eh, mantener la distancia de seguridad mínimo un metro y medio de distancia no eh, tocar Nada que no sea lo que tienes tú delante. Hay que contenerse. Después de las doce las sí. uvas hay que contenerse. Efectivamente. Por supuesto, ya estáis viendo en, la, en, las, en estas indicaciones no abrazos, no besos... ¿Por qué? Pues porque cuanto menos contacto, mejor. Vamos a evitar muchos, muchos contagios. Uh -huh. Entonces, eh, todo nuestro servicio de mesa, si tienes que poner una mesa para todos, pues tú pones a cada uno en su sitio, lo colocas en esa mesa... Eh, No se ponen platos comunes. En España somos muy de entrantes de poner para compartir. El en, estilo buffet, el, de sí, el sí. estilo buffet es muy muy común y además es que es una maravilla también porque no en, un momento, en circunstancias normales pues el compartirlo todo, comer de todo un poquito, probar y además eh, también ahorras comida porque claro en vez de poner raciones grandes para todos igual pues se puede compartir. Lo pero podemos hacer igual pero cada uno es, que tenga su en este momento no es lo adecuado. Es muy, muy contraproducente hacer eso, ¿no? Entonces vamos a poner a cada persona, a cada comensal de esa mesa que tenemos eh, lo que va a consumir, lo que va a comer. No debe de haber, como estoy diciendo, ningún tipo de contacto. La alegría la vamos a tener igual. Vamos a vernos, vamos a... No nos vamos a tocar. Ya nos estamos acostumbrando. Nos, nos vamos a mirar a los ojos, que es lo principal, y eso sí lo vamos a ver, aunque tengamos la mascarilla puesta, ¿no? Gel, mucha desinfección, mucho lavarse las manos, mucho, mucho, mucha agua y jabón con agua caliente, porque es importante, y después el gel. Si seguimos todas estas medidas, vamos a pasar una noche que va a estar muy bien. Desde luego nos vamos a acordar, porque va a ser. Muy, muy atípica. Pero ahora lo importante es salir adelante. Eso es lo importante. Y el año que viene ya la celebraremos al estilo español, como nos gusta a nosotros, con besos, con abrazos. Ojalá, ¿no? Ojalá. Pero esto se trata de que dure lo menos posible, ¿no? Y yo creo que en la responsabilidad de todos y de cada uno, no solamente de la hostelería, sino a nivel individual, uh -huh. debe, por supuesto, deprimar esa responsabilidad con el cuidado contra los contagios. Bueno, y todas esas medidas no tienen por qué impedir tener una mesa bonita... ...una mesa pues que... ...bueno que diga aquí está la noche vieja... Por ...y aquí supuesto. está mi mesa para demostrarlo por ¿no? Supuesto. ¿Qué consejillos nos puedes y dar además, para tener una mesa en condiciones? Mira, la mesa... Eh, ...hay muchos estilos ¿no? Puede ser con mantel, puede ser sin... ...el estilo tradicional requiere su mantel... ...y un mantel eh, que siempre lleve pues eh, tonos dorados... ...mira, puedes poner en rojos, en verdes, en violetas... Pero combinado con dorados. ¿Por qué? Porque el dorado siempre es abundancia, siempre es, da un toque de sofisticación. Y entonces en estas fechas siempre se suele eh, tirar de, de los dorados, la purpurina y demás. Bueno, y si mantel no tiene, por ejemplo, dorado, pues podemos poner algún detalle dorado, ¿no? Y Encima si no tienes mesa? mantel, no pasa nada. Sin mantel quedan las, las mesas preciosas. Con algún salvamento. Muy bonitas. Claro que sí, claro que sí, quedan preciosas y muy originales. Uh -huh. eh, lo importante, fíjate, que más importante todavía que la mesa y que mantel es que nos sentemos arreglados a la mesa por supuesto que estemos en casa que estemos con nada de pijama familia... y zapatillas claro que, eso no. nada. claro que no puede ser muy divertido un pijama de noche viejas yo digo que no pero ya simplemente el arreglarte el vestirte adecuadamente eso ya es parte de la fiesta entonces uh -huh. yo recomiendo que aparte de la mesa que se pondrá seguro que con mucho cariño y con mucha alegría pues que nosotros vayamos vestidos para la ocasión Mira, el otro día eh, estuve en una casa antes de irme a cenar de noche buena hice un pequeño recorrido por la familia y demás sí. entrar y salir, claro sí, pues, sí. porque no se puede hacer otra cosa Bueno, pues en casa de un familiar mío eh, tenían un detalle que me gustó mucho era una mascarilla sí. en cada plato una mascarilla nueva eh, con motivos navideños digo, mira, pues un toque original que tampoco se ha visto nunca en una mesa de noche vieja una mascarilla Efectivamente Claro que sí, pues mira, un detalle y una buenísima idea, ¿no? Para darle ese toque, le das un toque navideño, un toque de responsabilidad. Exacto. Y un toque de, de que nos acordaremos de esto. <risa> bueno, importantísimo también para crear un buen ambiente es la música. La música es fundamental siempre, pero en esta ocasión más todavía. ¿Qué tipo de música sí. nos recomiendas? Mira, o que, sí. um, a ¿Un volumen medio? ¿Una música tranquila? Que, a ti, um, ¿Qué te apetecería escuchar esta noche? Pues fíjate, la música nos acompaña desde que nacemos durante toda la vida. Yo siempre he dicho que sin música no se puede vivir. Y nos trae muchísimos recuerdos siempre. Efectivamente, y casi siempre solemos... Eh asociar a los momentos de nuestra sí, vida. Sí. Siempre tenemos una canción, una música. Hay una canción que hay veces dices, me acuerdo de algo esto. De, Exacto, que nos recuerda esos momentos. ¿no? Entonces, en la gastronomía es igual. De hecho, van a la par. Es fundamental. ¿Por qué? Porque la gastronomía va muy unida a las sensaciones. Uh -huh. Entonces, cuanto más sentidos se involucren, eh, Pues mucho más placentera va a ser esa experiencia gastronómica. Entonces, ¿cómo podemos...? Eh, mira, lo, lo normal es que para que una comida... Fíjate tú, hay estudios sobre esto, ¿eh? Para que una comida siente bien, la música no debe de ser estridente, claro. en ningún caso. Y uh -huh. tiene que ser rítmica. Tiene que seguir un ritmo, ¿no? Entonces, ya depende de cada uno. Y una. un volumen también. Efectivamente, una música que no permite hablar adecuadamente a las personas, no les permite entenderse, pues lo que hace es eh, subir la adrenalina. Molestar, claro. Eh, hay ma genera un poquito de estrés, ¿no? Entonces, no es lo adecuado, desde luego, para sentarse a una mesa. Luego ya depende del gusto. Claro. Tú puedes pedir, eh, por ejemplo, jazz, soul, música clásica, música pop, sobre todo si es pues, un ambiente dinámico, de gente joven y demás, ¿no? pero nunca, nunca que llegue a ser estridente. Uh -huh. Siempre que, que nos evoque cosas que a nosotros nos importan y que nos unan a las personas que estamos uh -huh, sentadas uh -huh. en esa mesa. ¿Qué va a cenar esta noche en Ives Hill? Yo esta noche voy a cenar pescado. Voy a cenar un lomo de bacalao mm, bueno. en hojaldre, que está espectacular. Y eh, bueno, como yo no puedo... Cuando yo termino de servir todas las cenas que tenemos pedidas, pues entonces no tengo la cena, digamos caliente sacada del horno, porque me la llevo del fogón. <risa> Entonces, un hojaldre es perfecto, porque está buenísimo, templadito, eh, no importa que, esté, que se haya enfriado un poco, y bueno, creo que es una noche muy especial, y yo, desde luego, en, en el ambiente familiar en el que vamos a estar, ¿no? pues eh, quiero celebrar esta noche también. Como, como siempre, como todos, y con ese plato especial. Y esta noche ya te digo que va a ser ese lomo de bacalao en hojaldre que está exquisito. Un plato especial que podemos encontrar hoy en el Fogón sí. Lintano. ¿Y qué más cosas podemos comer esta noche que nos puedas preparar? Mira, esta noche, igual que en Nochebuena priman las carnes, siempre se, se suele elegir más carne, pues en esta noche vieja, curiosamente, eh, es más de pescado. Porque es más ligero quizá, ¿no? Posiblemente, y porque hasta, hasta, hasta esta noche vieja siempre hemos pensado en la fiesta de después. Claro, Entonces, y hay que estar ligero. Eh, efectivamente. Eh, efectivamente. Y, queremos, eh. y ya venimos de una semana de, de excedernos, ¿no? Uh -huh. Entonces esto ya es la cumbre. Entonces los pescados, mira, las rostideras de lubina, rostideras de dorada, los hojaldres, el salmón al horno. Eh, todos estos platos son los más demandados esta noche. ¿Y para los veganos qué recomiendas? Para los veganos, pues mira, tenemos eh, un, el, las hamburguesas que esta noche van a ir pues, muy bien arregladitas, la hamburguesa de agan, vegana, la, la hamburguesa de avena, tenemos la hamburguesa vegana Lavillón, ¿Eh? que es de proteína de guisante, está muy buena. Ya, ya se van haciendo cosas más gourmet para que los vegetarianos y los veganos pues, no tengan que vivir a base de lechuga Exacto. y de patatas, sino que tengan un buen plato, un plato exquisito y un plato de fiesta. ¿no? Y entonces dentro de eso pues, tenemos esa selección, eh, tenemos unos entrantes con espinaca y queso de cabra, tenemos eso más bien para vegetarianos, tenemos el arroz... Eh, con el arroz ecológico, con salteado con semillas. Tenemos una serie de platos específicamente para esas personas, pero que yo recomiendo que a Que comer cualquier persona, claro. Porque están muy buenos y son platos con mucho color, muy alegres y que nada más eh, los ves, la verdad es que apetecen. Uh -huh. Bueno, pues ¿qué, qué deseo tienes tú para, para esta noche qué te gustaría bueno, desearle a, a todos nuestros oyentes muchos de ellos clientes tuyos Sí, sobre todo salud es lo principal salud y que no les falte el trabajo Este año más que nunca hay que recomendar y desear más salud un, Más que nunca, exacto que eh, queremos estar todos el año que viene que todos somos necesarios y entonces vamos a cuidarnos vamos a hacer ese pequeño esfuerzo que nos queda Y a dar este empujón porque ya te digo que el próximo año las cosas van a ser muy, diferan muy diferentes y pues que tengan sobre todo salud y que no les falte el trabajo porque si tenemos esas dos cosas somos capaces de todo. ...ojalá que sí, que la vacuna vaya funcionando... ...y que vayamos viendo la luz poco a poco... ...bueno, y este año en vez de Nochevieja... Eh, la, ...la Asociación de Hostelería nos recomienda Tardevieja... ¿no? Sí. ...mira, yo de aquí ya me voy de Tardeo... ...claro que sepas. sí, vas perfecta además... <risa> ...claro que sí... ...vais las dos perfectas... <risa> ah, muchas gracias... Sí, sí, ...vamos preparadas ya sí. para el Tardeo... ...vamos bien preparaditas... ...pues la verdad es que sí... ...con todas las restricciones... ...con todas las medidas de seguridad... Con el control exhaustivo del aforo. ¿Qué más quisiéramos en hostelería que poder atender a todo el mundo? ¿Qué más quisiéramos? Pero ahora mismo no puede sí, ser. Sí. Entonces sí que es prioritario garantizar que las personas que vayan a estos establecimientos de hostelería pues estén seguras. Eso es lo primordial. Entonces vamos a, pues eso, a celebrar una tarde vieja, ...para que, bueno, podamos eh, compartir un momento, eh, un poquito ese, esos ratitos... ...vais a dar vosotros las campanadas a las cinco de la tarde... ...va a ser algo simbólico, uh -huh. pero se va a poder seguir... Y bueno, de alguna forma, pues eh, compartir ese pequeño momento con las personas con las que podamos. Sabéis que más de seis en una mesa no se pueden tener y además con distancia. No se puede abrazar ni se puede besar. Vamos a tener en cuenta todo esto eh, con la mascarilla puesta. Y bueno, vamos a dar entrada a este año 2021 de una forma muy poco eh, O sea, muy peculiar, ¿eh? muy poco corriente, pero bueno, y además fíjate que desde la Asociación de Hostelería nos gustaría que este fuera el primer año de todos los demás, o sea, que esto eh, realmente funcione Y que en los próximos años, pues volverlo a convocar otra vez y poderlo celebrar también eh, mucho más ampliamente, ¿no? Ojalá sea así. Y en lugar de 12 uvas, pues nos comemos 24. Una, dos las cinco y doce, y pues, a las doce de la claro noche. Claro que sí, ¿Eh? ¿Vitaminas celebramos la tarde para vieja, celebramos la noche vieja y una buena entrada de año. Lo celebramos todo, pues eh, con ese deseo de que haya muchísima salud, que las cosas vayan muy bien. Te deseamos a ti también y a todo el equipo del Fogón Licitano que estará trabajando a estas horas. Eh, sí. bueno, a tope imagino, ¿no? Estáis, estáis, los establecimientos están abiertos, aunque con ella hemos hecho un encargo que aún estamos a tiempo, sí, o bueno, sí. por lo menos de ir sí, a los establecimientos si sí, sí estamos a sí, tiempo. Sí, estamos a tiempo de, todavía de poder ir y comprar, pues, pues, no sé, lo que necesitéis, lo que os apetezca. Y yo también os quiero dar las gracias a vosotros, a todo el equipo de Televis y de Radio Marca, porque hemos estado juntos en este año tan complicado. Nunca ha faltado la información, siempre habéis estado ahí al pie del cañón con medidas, con, con todo lo necesario, yo me he sentido muy segura y muy amparada y muchas gracias, que tengáis una muy buena, un muy buen fin de año Que disfrutéis la Tarde Vieja <risa> y que el año que viene pues, disfrutemos otra vez de estar juntos todos. Pues nosotros también hemos estado muy a gusto contigo, Nieves. Es un placer escucharte y tenerte al lado como colaboradora y como amiga, que para mí ya lo eres, desde hace mucho tiempo, además. Bueno, que sí, Rob. Tengo que decir que con vosotras se ha aprendido muchísimo, ¿eh? <risa> <risa> al igual bueno. que el resto de la audiencia. Sí, sí, con Nieves, con Nieves que sabe muchísimo, es nuestra experta en gastronomía, es la directora del Fogón, la vicepresidenta de la Asociación de Esteler y el año que viene seguirá con nosotros eh, aprenderemos seguiremos aprendiendo muchísimo más. Ros, que feliz año nuevo Feliz año nuevo a las dos a toda la audiencia y que disfrutemos de esta, bueno, pues del final del 2020 y del principio del 2021. Y que busquemos buenas noticias que ojalá <risa> se vayan produciendo oye en esta casa tenemos una muy buena noticia porque hemos acabado el año en Radio Marca con 72.000 oyentes, que yo creo que es una buenísima noticia y una forma es, la de, mejor. es una forma muy de acabar buenas. el año muy bien Pero es que tenemos una audiencia fiel, al igual que tenemos sí. colaboradores fieles como Manoli y, por supuesto, patrocinadores también muy fieles como Nieves. Gil. Por supuesto. Hasta el año que viene. Hasta el próximo. Hasta el Feliz año nuevo a todos. Feliz Gracias. 101.4. Teleelch Radio Marca.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 24 años cuidando de ti. Estas Navidades consigue regalos increíbles... ...gracias a TeleElch y el Corte Inglés. Una cesta navideña, un smartwatch... ...un conjunto de bisutería o una Nintendo Switch... ...pueden ser tuyas. Accede a nuestra página web teleelch.es... ...barra sorteos y participa ya. Estas Navidades regala ilusiones... Con Teleel y el corte inglés. Chestnuts roasting on an open file. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir. And folks dressed up like Eskimos Everybody knows A turkey and some mistletoe Help to make the season bright Tiny tots with their eyes all aglow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 really know how to fly, and so I'm offering this simple phrase to kids from one to ninety two, although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you.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 de Alicante 205 Estas navidades lo tienes todo en casa. En estas fiestas realiza tus compras navideñas en el comercio de toda la vida, en las tiendas de tu barrio o pedanía. Las comidas por los días de fiesta o los regalos con los que sorprender a las personas que quieres, lo tienes todo aquí. Si compras en el comercio de Elche, ayudas a nuestra economía, ayudas a que estas fiestas las puedan disfrutar todos. Ayuntamiento de Elche, regidoría de comercio.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 Pasan dos minutos de las doce del mediodía y después de dedicar todo el programa de La Glorieta a hacer balance del año con las entrevistas a los portavoces de los grupos de la oposición, toca ahora hablar con los responsables del equipo de gobierno. Y para ello tenemos con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, a la portavoz del Grupo Municipal de Compromís, Esther Díez. Muy buenos días, Esther. Muy buenos días. Balance de 2020, ¿qué ha sido este año para el equipo de gobierno? Bueno, pues ha sido un año particular, como no puede ser de otra manera y como lo han vivido el resto de visitanas y visitanos. Y yo diría que ha sido un año, pues desde luego con días terribles provocados por, por la pandemia que, que nadie esperaba, pero que de otra manera pues, no, nos ha resituado un poco en el mundo, ¿no? nos ha recordado... Que, bueno, que somos vulnerables, que somos frágiles, que no podemos vivir de espaldas a, a, a todo lo que nos rodea. Pero, por otra parte, también quiero poner en valor que para el equipo de Gobierno este ha sido el año en el que esa transformación urbana, en la que venimos trabajando desde hace tiempo, ha tomado especialmente forma con la petronización de la corredora, con los carriles bici y el resto de actuaciones que estamos eh, llevando a cabo y al final también como decía, como esta pandemia lo que nos enseña es que bueno, no podemos vivir de espaldas al mundo, pues también hace que bueno, que esa estrategia en la que venimos trabajando en los últimos años haya cobrado especialmente sentido. Pues, Esther, eh, por parte de la oposición, concretamente el portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz, ha dicho que no era... Ustedes han, han destacado, tanto el alcalde como usted ha destacado, la peatonalización de la corredora y de la plaza de Baix, pero el Partido Popular asegura, su portavoz, que no era el momento de hacer esa peatonalización. Y, bueno, y que quizá eh, pueda tener razón, porque las aglomeraciones en una zona peatonal quizá no hayan contribuido a controlar mejor la pandemia? y ¿Terminamos peor eh, este año? Bueno, yo creo que desde luego la corredora no es la culpable de, de las cifras de contagios que están sucediéndose en las últimas semanas. De hecho, lo que nos dicen los expertos y la evidencia es que la mayoría de contagios se producen precisamente en reuniones sociales en reuniones familiares, en los que uno se relaja y, eh, bueno, deja de guardar esas medidas de seguridad. Y de ahí también, pues, que aproveche para recordar la importancia de cumplirlas en un día como hoy. Y, eh, de otro lado, yo tengo que decir que, desde luego, sí que es el momento. Es el momento de avanzar. De, ...de manera más decidida que nunca hacia esa estrategia es 2030... ...y eso pasa por continuar las patronizaciones, por continuar los carriles bici... ...las plataformas únicas, las medidas de pacificación del tráfico... Eh, ...yo al final eh, hacía la reflexión digo... ...¿cómo puede ser que algo que todos coincidimos en que es bueno para la salud de las personas... Porque generar espacios sin humos al final pues, nos permite tener esos espacios mucho más saludables. Eh, es bueno para el medio ambiente. Contribuye a dinamizar el comercio local y lo estamos viendo con esa petalización de la corredora. Eh, y además nos permite poner más en valor nuestro patrimonio histórico. ¿Cómo no va a ser el momento? Si eso hace falta ahora más que nunca, ¿cómo no va a ser el momento? Por pues, supuesto que lo es. Eh, creo que. Eh, ...ya hace solo unas semanas... ...que está en marcha la presentación de la corredora... ...y, y creo que nos cuesta ya imaginarnos... ...que estuvieran pasando coches por ahí... Eh, ...es increíble ¿no?... ...todo el espacio que hemos ganado para los peatones... ...en un espacio que hasta nos parece más grande... ...aunque vamos teniendo los mismos metros y que al final, eh, como digo, es el, el punto de inflexión de, de esas actuaciones que vamos a seguir llevando a cabo en los próximos años, en el, marge, en el marco también de esa estrategia DUSI, por la cual la Unión Europea nos financia 30 millones de euros para transformar la ciudad, especialmente en los barrios de Carrus, eh, de San Antonio y Palmerales, pero que se llevará a cabo en toda la ciudad. Y, y por tanto, como digo, yo creo que, de hecho, esta pandemia lo que ha he hecho es reafirmar la necesidad de seguir avanzando eh, en este sentido, con unas políticas... Que, ...que tienen que mirar por lo responsable y no por lo oportuno... ...y eso eh, especialmente este año es importante ponerlo en valor... Eh, Yo creo que es mucho más cómodo ¿no? sumarse al carro de, bueno, de las críticas iniciales que puedan ser en actuación, porque a todo el mundo pues, eh, le puede costar un poquito los cambios al principio, pero lo responsable es hacer políticas que contribuyan a que vivamos en una ciudad que es más saludable, que es más verde y que es más amable. Y desde luego, en Compromís eso lo tenemos claro. Pues no solo ha sido el Partido Popular, también lo ha criticado el resto de los grupos de la oposición. Ustedes, para el presupuesto de 2021, eh, creo que destinan 12 Millones ...para seguir eh, invirtiendo en la movilidad sostenible de esta ciudad... ...y ahí pasa pues eh, todas la, la, las actuaciones que se han emprendido... ...desde Compromís, su concejalía para hacer un, una ciudad... ...pues espacios libres de humo, más habitable, más amable... ...y con el peatón, pero le reprocha a la oposición que lo hayan hecho sin eh, participación ciudadana, sin el consenso, y todo es porque parece que con la mayoría que tienen ustedes, pues ya no cuentan con los demás. Bueno, pues eso no es cierto y de hecho en la Concejalía de Movilidad desde el año 2015 eh, tenemos un trabajo muy participativo porque de hecho hay una mesa de movilidad en la que no solo están los grupos políticos de la oposición, en las que están numerosas entidades de la ciudad y otros consejos municipales y ahí pueden hacernos sus aportaciones sobre un elemento que es tan importante. De hecho, tengo que decir que el plan de movilidad que está en estos momentos en Consellería de Medio Ambiente pendiente de su aprobación ha llevado un proceso previo en el que, de hecho, se han tenido reuniones abiertas en los diferentes barrios eh, en los que cualquier ciudadano ha podido venir a hacernos sus propuestas, explicar eh, cuáles eran sus demandas y, y ver qué soluciones se podían dar para esos entornos. Por tanto, creo que precisamente eh, el área de movilidad es la que más trabaja con el, con el conjunto de los grupos. Al final… Lo, la experiencia a mí lo que me dice es que desde el año 2015 cualquier actuación que hemos hecho en pro de la movilidad sostenible ha sido criticada por los grupos de la oposición y la verdad es que se reduce a un oportunismo político y a mí la verdad es que me preocupa mucho, porque yo les oigo argumentos de verdad que, que digo, yo no sé si se han enterado… De, ...de en qué siglo vivimos y a qué retos nos, nos enfrentamos. Eh, como decía antes, eso es lo cómodo, ¿no? Lo cómodo es pues, criticar cualquier cosa que el equipo de Gobierno haga... Eh, ...sin entender eh, y sin tener en cuenta la perspectiva que necesitamos como ciudad. Eh, yo le decía, lo he explicado ya en los últimos meses muchas veces... ...las actuaciones que están previstas en el plan de movilidad urbana sostenible... ...pretenden en el margen de diez años que hayamos reducido de manera muy significativa las emisiones, entre ellas, por ejemplo, el 50% de las emisiones de óxido de carbono, el 40% de las partículas del PM10, eh, acerca de, cerca del 30% de dióxido de carbono. Mi pregunta es, ¿cuál es el plan de la oposición? ¿Cuál es su plan para rebajar esas emisiones? ...a las que nos obliga la Unión Europea... ...y bueno, y es que tiene que ser así... ...por el bienestar de todos los ciudadanos... ...y ciudadanas de esta ciudad... ...es mucho más cómodo salir... ...a hacer ese tipo de... ...bueno, de papeles que hacen ellos... ...pero creo que lo responsable... ...es seguir avanzando en una ciudad limpia... y ...sostenible, como decían compromiso ...pero ahí lo tenemos muy claro... ...y vamos a continuar de esta manera... ...trabajando con todos los colectivos... ...que, que quieran sumar... ...y abiertos como siempre, por supuesto... ...a todas las propuestas que nos quiera hacer la oposición... Que, ...que es que, digo, precisamente en este ámbito los foros, para poder escucharles. Así que yo a 2021 le pido que sean más responsables, especialmente en este ámbito, porque nos estamos jugando muchísimo, nos estamos jugando la salud de las personas, la calidad de vida de los licitanos y licitanas, y eso necesita desde luego de más altura de miras. Ah, a ustedes también les pide la oposición y a los otros movimientos críticos una mayor planificación, porque es verdad que si tienen ustedes muy claro que hay que reducir las emisiones de óxido de carbono en esta ciudad para reducir la contaminación atmosférica, hay que castigar al, el, el coche. Y actuaciones como la peatonalización del centro, evidentemente, llevan consigo una reordenación del tráfico, que parece que brilla por su ausencia, porque las medidas que iban ustedes a implantar para evitar... Esa presión tan elevada de tráfico en, la, en el Carrera Ángel, pues eh, siguen sin, sin aplicarse. Bueno, ya lo he explicado en otras ocasiones, es un proceso complejo esa restricción de tráfico en ambos puentes, pero seguimos trabajando para que en breve pueda ser realidad esa medida que… Es cierto que ya está bajando un poco la presión de tráfico en esta calle, porque bueno, pues conforme van pasando la semana los conductores entienden que es más cómodo eh, lo que les proponemos precisamente, que es utilizar las rondas y las avenidas de esta ciudad y no cruzar de un barrio a otro por el corazón del casco histórico, y eso ya se está dando más. De hecho, porque está habiendo más tráfico en otras vías que, como digo, tienen la capacidad para soportar esto y, y no afectan tanto a las zonas residenciales, que es lo que buscamos, y en todo caso vamos, estamos trabajando para que eh, esas restricciones en el puente de… En alejas y en el puente de Santa Teresa puedan ser una realidad. Lo expliqué ya hace unas semanas. Es un proceso complejo y preferimos ponerlo en marcha cuando esté completamente finalizado, cuando se pueda poner en marcha con todas las garantías de que todas las personas que quieran acceder al centro lo puedan hacer desde luego si son residentes, si van a un aparcamiento público, si son carga y descarga, si son comerciantes. Las personas que quieran llegar al centro podan, podrán llegar al centro. De lo que se trata es de suprimir más del 60% de tráfico de paso que utilizan las calles del centro para cruzar de un barrio a otro de la ciudad. ¿Hay plazos para esas medidas cuando se van a poner esos... Eh, eh, ¿Cómo se dicen? ¿Lectores de matrícula? Sí, Sistema son las de matrícula. Cuando se van a sí. poner. En los... La idea es que pueda estar a principios de, de 2021, en el, en el primer trimestre o cuatrimestre de 2021, uh -huh. que pueda estar en marcha. Como digo, al final dando un paso más a lo que ya está pasando de manera espontánea, que es que los coches pues empiezan a, a entender que lo que hay que hacer es utilizar las circunvalaciones y, y grandes vías, eh, pero bueno, reforzando. Uh -huh. Eh, ...ese movimiento ya se está dando. Eh, bien, otra de, de las críticas de la oposición es la falta de transparencia y de información... ...porque incluso hay sentencias que indican que ustedes ah, no están eh, pues, eh, dando a la oposición... La, ...los documentos que la oposición les pide. Eh, ¿Qué está sucediendo? Eh, ¿Es una estrategia del equipo de gobierno el eh, vulnerar los derechos de la oposición... Bueno, yo lo he explicado de manera muy clara, porque bueno, si uno quiere ser retorcido y jugar a ese papel, pues bueno, desde luego puede, puede ir tirándose chicle lo que quiera, pero a ver, es muy sencillo. Eh, este ayuntamiento es más transparente y da más información, no solo a los grupos municipales, sino al conjunto de la ciudadanía, más que en ningún otro periodo de la democracia de esta ciudad y no porque lo diga yo, que llevaba la Concejalía de Transparencia en la anterior legislatura, sino porque en su momento así lo dijeron entidades como la Universidad Miguel Hernández, la Universidad CEU, eh, la Generalitat Valenciana, todas las instituciones que nos han analizado hasta el momento y que habían hecho que, gracias a, al trabajo que llevamos haciendo desde 2015, recuperáramos todas esas posiciones en el ranking de transparencia que habíamos perdido en los años anteriores. Eh, ¿Qué ocurre? Que la administración electrónica eh, facilita todavía más esos procesos y tenemos que adaptarnos a esa realidad. Yo se lo he dicho a los compañeros de la oposición de manera muy clara. Si podemos mejorar la manera en que les damos esa información, porque ellos tienen acceso a, a, pues a todas las los eh, resoluciones de la Junta de Gobierno, eh, obviamente se tratan en las comisiones no solo lo que se lleva para eh, el Pleno, sino todos aquellos asuntos que ellos quieren tratar y se da cuenta del trabajo de las diferentes comisiones. Si podemos mejorar la manera de dárselo para que sea más rápida, O sea, pues adelante, por supuesto que sí, que se lo vamos a dar eh, con toda la rapidez que sea posible. Lo que planteábamos en el pleno anterior es que lo que nos pedía el Partido Popular es poder acceder al registro, al padrón municipal, a que obviamente no tengo acceso ni yo ni ningún otro concejal de Gobierno. Y lo que les decíamos es hemos hecho una consulta a la Agencia de Protección de Datos para que nos diga si está bien eso de dar los datos del padrón al... ...a los concejales de la oposición... ...bueno, incluso a los concejales del Gobierno... ...porque nosotros entendemos... ...no sé, es que no sabemos... ...para qué quiere el Partido Popular... ...los datos del padrón... ...de los cerca de 240.000 habitantes... ...de esta ciudad... ...no sé por qué necesitan saber dónde viven... ...ni cuántas personas hay empadronadas en su casa... ...por tanto... Eh, sí, si por supuesto acceso a todo el trabajo que se haga... ...a todo el trabajo municipal pero desde luego con garantías de que acceden a información que no es confidencial y que no va a suponer un problema. Y por eso hemos hecho esa consulta a la Agencia de Protección de Datos para que sean ellos quienes nos indiquen si eso que el Partido Popular pide se les puede dar o no. Sí, eso es un asunto, pero ellos también hablaban, por ejemplo, de los documentos que han pedido del Instituto Tecnológico de la Palmera, que no los han recibido. ...o del informe de cuatro casas que ya... El informe de cuatrecases es público, sí, o sea, sí, hace ah. meses que lo tienen a su disposición... Eh, ...documentación instituto de la Palmera también, o sea, se les va mandando toda la información... Eh, ...obviamente, seguro que a veces puede ser más rápida y yo eso lo reconozco... ...y es verdad que los departamentos están muy saturados, ya se tardamos un poquito más... ...pero la información les está llegando, todo lo que podamos mejorar... ...para que les llegue de manera más rápida... ...porque ya digo, la información les llega... ...si les puede llegar de manera más rápida... ...trabajaremos para que así sea... ...y desde luego lo haremos... ...porque además... Eh, bueno, lo necesitan uh -huh. para hacer su labor de fiscalización y yo lo comparto y creo que tiene que ser así, pero desde luego, pues mm, lo de darles los datos personales de los habitantes uh -huh. de esta ciudad, no sé para qué lo necesitan, desde luego, y en todo caso, nosotros le hemos hecho esa consulta a la Agencia de Protección de Datos para que nos diga si eso procede o no. Supongo que todavía no tienen respuesta para ver no, si procede. No, proceden. Tenemos, no eh, tenemos respuesta. El año termina, 2020, y los proyectos enquistados continúan, parece que igual. ...que como comenzó eh, este año... ...con el Hotel Arenales sin eh, derribarse... ...con el Mercado Central sin normalizarse... ...la zona excavada por las catas arqueológicas... ...sin eh, desapontalar el, la fachada de Riegos El Progreso... ...por citar tres de los proyectos más enquistados... Bueno, son, de hecho son cuestiones en las que sí que ha habido avances, como conoces, Ross, ¿sabes, no? que en el ámbito judicial se ha ido avanzando en diferentes cuestiones. Cuando un asunto se judicializa, pues obviamente ya no está en manos del ayuntamiento el poder avanzar, sino en manos de la justicia resolver para que podamos continuar. Eh, eso es así en el caso del Hotel de Arenales, en el que se nos ha, bueno, se ha dado la razón a las administraciones que interpusieron... Eh, ...todo este recurso inicialmente, que recuerdo es competencia del Ministerio del Medio Ambiente... ...no del Ayuntamiento, nosotros lo que hacemos es instar a que eh, ya en esa fase final... ...del proceso judicial, pues podamos avanzar lo máximo posible... ...para que, bueno, se normalice el entorno lo antes posible... ...y lo mismo con el edificio de Riegos el Progreso. En cuanto al mercado central, yo creo que, bueno, sí que es muy destacable que en este año 2020 lo que hemos hecho es iniciar ese expediente de resolución del contrato y eso desde luego es, marca un antes y un después sobre una cuestión que llevamos arrastrando desde hace muchos años porque bueno, es un tema que se quiso tramitar por parte del Partido Popular en los últimos meses de legislatura de una manera pues bueno eso rápida, eh, sin las garantías que eran necesarias y bueno, de esos barros, pues estos lodos, pero como digo, para Compromís para él eh, lo fundamental es que este año hemos dado ese paso importantísimo de iniciar el expediente de resolución del contrato que continúa su trámite y por tanto yo creo que eh, desde luego hay una diferencia entre el, los años anteriores y este sobre cómo hemos abordado esta cuestión en el conjunto del Gobierno y, y desde compromis Pérez lo, lo ponemos mucho en valor, este paso importantísimo que hemos dado. En su balance ha destacado, evidentemente, las actuaciones que le competen de movilidad, como el Plan Centro, pero ¿qué, qué otras actuaciones, qué inversiones, qué pasos importantes se ha dado en este año por parte del equipo bueno, de Gobierno? Yo me quedo, desde luego, con la respuesta que se ha dado eh, por parte de bienestar social a la emergencia que se ha generado la pandemia. Y, y creo que eso es importantísimo. Ponía en valor que el área de bienestar social es un área en la que se ha registrado un fuerte incremento en el presupuesto municipal desde 2015 y eso nos ha hecho que, llegada a esta situación de urgencia, hayamos tenido condiciones para dar una mejor respuesta a las personas que, que estaban viviendo una situación totalmente dramática. Eh, así que, para mí, es de las cuestiones más destacadas el haber podido garantizar La necesidad, ...cubrir las necesidades básicas de las personas que peor lo estaban pasando. Y creo que ahí también es muy importante poner en valor el trabajo de tantísimas entidades de esta ciudad... ...que trabajan precisamente por ese objetivo y que se han dejado la piel a lo largo de estos meses... ...para que a las personas que están en una situación más vulnerable no les faltara de nada. Y de verdad creo que, que es importantísimo reconocerles ese trabajo... Eso y también, desde luego, yo creo que la rapidez con que desde el Gobierno municipal hemos puesto en marcha esas ayudas para a, aliviar la situación que están, estaban y están sufriendo uh -huh. eh, muchísimos trabajadores, especialmente autónomos, eh, trabajadores del ámbito de, de la hostelería. Eh, que necesitaban de, de esa respuesta por parte del Ayuntamiento, que yo eh, lo, lo explicaba en el pleno de los presupuestos. Es verdad que nosotros, desde el Ayuntamiento, con las competencias limitadas que tenemos, no vamos a poder eh, arreglar todos los problemas que tienen los ciudadanos, pero sí, desde luego, con medidas como las que hemos puesto en marcha en los últimos meses, vamos a poder aliviar esa situación. Y en ese camino vamos a seguir respondiendo lo urgente, que son esas necesidades derivadas de la crisis económica y sanitaria, y también avanzando de manera decidida en esas transformaciones estratégica de la ciudad, que es la que bueno, garantiza mmm, la sostenibilidad, no solo hablando en términos medioambientales, sino que es hablar también de una economía productiva y sostenible a medio y largo plazo uh -huh. y también en el ámbito social. Pues en 2020, claro, todas las prioridades cambiaron con la entrada del coronavirus y una prueba de ello es que ustedes... Eh, tuvieron que realizar constantes modificaciones presupuestarias para destinar un total de 10 millones de euros para esa cobertura social. En el presupuesto de 2021, ¿cuál es el montante de dinero que destinan ustedes precisamente a la emergencia social y a la reactivación de la economía? Bueno, hay diferentes partidas en cada una de las áreas. En el caso del área de promoción económica, se han destinado una partida de 1,8 millones de euros precisamente para esas ayudas eh, COVID que tomarán forma a lo largo del año, pues según también eh, se vean necesidades de los sectores que estén más afectados por la pandemia. Eh, digo, esa es una partida genérica que está prevista en el presupuesto de 2021 ya aprobado y que después se irá desglosando con cada una de, de las necesidades que vayan surgiendo. Y después, en materia de bienestar social, eh, se mantienen partidas importantísimas, como la de las ayudas para el pago del recibo del IDI, con ese eh, millón de euros que pueda a, a aliviar a muchas familias a, a pagar este recibo. Eh, se mantienen eh, partidas como las de igualdad, también entendemos que, que muy importantes para bueno, eh, seguir avanzando en esa lucha feminista en 2021. Crece en 50.000 euros, por ejemplo, la partida de recursos alimentarios para las personas en situación de emergencia social. Subimos hasta 2,9 millones las ayudas económicas a las personas que están precisamente en esta situación de emergencia y también subimos... 45.000 euros en la partida para el convenio Social. Eso aparte de los convenios que se mantienen con las numerosas entidades que, como he dicho, hacen una labor importantísima y sin las cuales pues, nos hubiera costado mucho más hacer frente a esta situación. Eh, Esther, eh, vamos a terminar ya con lo positivo de 2020. ¿Con qué se queda? Bueno, pues como decía, yo me quedo primero con la solidaridad que han mostrado tantísimas personas a lo largo de este año ante un hecho que nadie esperaba, que, bueno, nos ha trastocado la vida entera, pero que, bueno, ha vuelto a demostrar que los ilicitanos y ilicitanas Somos solidarios y damos lo mejor de nosotros en momentos clave como este. Y también con, bueno, con la responsabilidad que ha tenido la mayoría de la gente y que espero que continúe, que no bajemos la guardia, que no normalicemos el escuchar las cifras de muertos, las cifras de contagios. No podemos de ninguna manera normalizar esto. Tenemos que seguir con la responsabilidad que nos caracterizó los meses del confinamiento y eso hay que seguirlo. Digo, y desde luego me quedo, me quedo con esas dos cosas y con la capacidad de aguante de tantísimas personas que sabían lo mucho que les ha tocado la vida y, y que eso se nota precisamente en estas fechas han sido capaces de ser responsables y entender lo mucho que nos jugamos pues Esther el alcalde decía que hoy es un día crítico porque nos jugamos mucho hay que celebrar con responsabilidad en la despedida de este horrible año y le pido a usted precisamente una de las concejales que dio positivo de covid afortunadamente eh, se encuentra bien ...y no, sus, no, apenas tuvo síntomas, lo, lo pudo superar la enfermedad... ...pues le pido a usted eh, que dé ese mensaje a la población... ...porque las cifras de contagios han aumentado, si sí han disparado. Yo, bueno, pues, vuelvo a decir lo que, lo que decía hace un momento... No normalicemos de ninguna manera ni los contagios ni la cifra de muertos. No, no podemos normalizar que tengamos cifras como si un avión se estallara cada día. De ninguna manera. Lo primero es la salud de las personas y nos jugamos muchísimo muchísimo el hecho de que sea un familiar o de que sea un amigo cercano no evita el peligro de un contagio y por ellos precisamente es por los que tenemos que extremar todas las precauciones. Eh, ya no son solo las personas más mayores, hay personas más jóvenes que, que lo están sufriendo de manera muy grave con las peores consecuencias y de ninguna manera eh, podemos arriesgar la vida de nadie, especialmente de los que más queremos. Así que estos días vamos a concienciarnos muchísimo, vamos a tener la Navidad de 2021 para recuperar todo ese tiempo perdido, segurísimo que sí, para darnos todos los abrazos y los besos que nos han faltado en este 2020, pero lo primero es la salud y eso no se nos debe olvidar en ningún momento. Pues que quede ese mensaje. Feliz año, Esther. Feliz año para toda la familia de Radio Marca. 101.4, tele -Elch, Radio Marca.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 Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos. Oh, oh, oh. Y todo aquel que la mira se llena de amor. Oh, oh, oh. Es el ángel de la guarda para los demonios. Oh, oh, oh. Le juro que no le exagero, todo es corazón. Oh, oh, oh. Tiene la vida más vida si la tiene cerca. Oh, oh, oh. Es el paraguas, no te baila el agua sin las. Tiene la risa que alivia todos los problemas. Es esa palabra que escucha cada suspirar. Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad. Y en tu ratito la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que. Voy a cuidar de ti, qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Es la brillita del agua vencida que rompe Cuando se pone valiente no sabe frenar Miedo a la gente lucha en el desorden. Ya De la justicia ganalla por la libertad. Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad. Vierte un ratito en la herida por eso, es mi amiga, para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que Quiero que sepas que voy a cuidar ser cuando la derrotaron He ze de las lágrimas harto de llorar Ahora yo tiene ese brillo y el grito de un faro Es el paso para el caminito perdido a encontrar Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que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 Es, eh, qué bonito es eh, querer y qué bonito es eh, también confiar en que siempre nuestros amigos estén ahí y ustedes la audiencia siempre están ahí y somos muy afortunados y esto salva me va a dar la razón en tener la colaboración tan especial de las reinas de las fiestas cada año para despedir el, el año salvador campello Muy buenos, buenos días. días. Buenos días, Ros. Hoy no te vengo a contar noticias. No, Bueno, Hoy... sí, una noticia y además buena. Te vengo a contarte que se acaba ya este 2020. Salvo así, eh, si siempre quedan... estás contando noticias. Sí, sí, o sea, sí, sí. No pues el... te libras. No, no te me libra. libro, no me libro. En menos de 11 horas y media despediremos este 2020 y daremos paso a un 2021, pues cargado de ilusión, cargado de esperanza y cargado de salud. Y lo vamos a hacer pues de la forma más ilicitana posible. ...porque lo vamos a hacer con las campanas de Calendura... ...un año más estaremos en directo, en directo... ...en la Plaza de Bikes... ...y me acompañará, como el año pasado... ...Carolina Irles, quien es la reina de las fiestas... ...buenos días. Buenos días, Alba... ...así es, como tú dices, esta noche despediremos este 2020... ...y daremos paso a un nuevo año lleno de ilusión... ...desde la Plaza de Bikes... ...que mejor forma que con esas campanadas de Calendura... Pues Carolina Irles eh, es la reina de las fiestas de 2019, fue la última elección, 2020 no hemos tenido fiestas, no hemos tenido elección de reinas, con lo que dos años han dado para mucho, para terminar tu carrera de, de magisterio y ponerte a trabajar ya como maestra, con la responsabilidad que eso ha conllevado en 2020, un sí. curso, no sé cómo habrás terminado, de forma telemática, y otro curso que co ha comenzado presencialmente, pero con esa amenaza de que no sabemos cómo volveremos a las aulas. Pero al margen de esa incertidumbre, Carolina, la certeza que tienes es que vas a estar con Salva otro año más repitiendo las 12 campanadas. ¿La experiencia de 2019 te va a servir para 2020? Sí, por supuesto. El año pasado fue muy bien la noche con Salva. Fue una experiencia inolvidable que yo daba por hecho, que no iba a volver a repetirse, pero por circunstancias de la vida este año vuelvo a acompañarlo esta noche y, y bueno, para mí es una situación un poco extraña. Me hubiera gustado que el ciclo festero hubiera seguido con todo lo que ello conlleva, con las fiestas que se hubieran celebrado en agosto de 2020, pero la situación se ha dado así y yo estoy muy contenta también de poder repetir este año eh, finalizando este 2020 y dándole la bienvenida a un nuevo año. Repites en presentación, pero supongo que son momentos totalmente distintos. El traje también será distinto, <risa> sí. el color distinto. <risa> Quien quiera verlo, a las 11 menos cuarto, a las 12 menos cuarto, a las 23.45, estaremos en directo en la Plaza de Vais para pues, despedir este año. Y además vamos a romper algunas tradiciones, porque como ha sido un año diferente, pues también va a ser una noche vieja diferente. Hombre, y tanto. Tenéis la Plaza de Bais totalmente cerrada desde las ocho y media de la tarde. Bueno, qué no momentazo, va a Carolina, nadie? que va a ser ese, ¿eh? El, el ver una plaza vacía. Pues sí, va a ser muy extraño, pero bueno, este año también tenemos alguna que otra sorpresa preparada para todos los ilicitanos que de alguna forma, aunque no estén de forma presencial, van a estar con nosotros acompañándonos y, y tenemos ganas también de de que una parte de ellos se encuentre con nosotros. Me gustan las sorpresas porque así tendremos algo que ver a las 12 del de la noche. Decía mediodía porque también por la tarde damos más campanadas, ¿no, Salva? No solo las tuyas, las de las 12 de la noche. Sí, porque las campanadas tradicionales de Televels este año se suma la tarde vieja. Saben que la Asociación Ilicitana de eh, Hostelería... ...lo se ha organizado con todas las medidas de seguridad... ...unos cotillones a mediodía porque por la noche no van a poder ser... ...y para que la gente pues no haga botellones, no salga... ...no se vaya a los campos y haga fichas ilegales... ...mejor pues estar en el comercio local, en la hostelería local... ...donde se puede reunir con todas las medidas de seguridad... ...y el cotillón pues tomarlo después de comer... ...entonces a las 5 de la tarde, hoy a las 5 de la tarde... Un poquito antes conectaremos también con la Plaza de Bikes. Estará nuestra compañera Miriam Quesada, acompañada del mago Joan Vidal. Y desde allí harán la tarde vieja, unas preubas que van a hacer a las 5 de la tarde con 5 campanadas. Y lo van a dejar todo preparado para que a las 12 de la noche pues nosotros demos las campanadas de despedir este 2020 y dar paso al nuevo año. En 2019 conocimos a Carolina Irles cuando fue elegida reina de las fiestas. Ahora en 2020 te toca brindar con Salva por un año nuevo y por despedir este horrible 2020. Carolina, ¿cómo has pasado tú este año de pandemia? ¿Cómo pues lo has este pasado? año ha tenido momentos difíciles, como para todos los ilicitanos, pero bueno, yo prefiero quedarme con los momentos positivos que nos ha brindado el año. Eh, he estado rodeada de toda mi familia y amigos y, y bueno, tampoco ha sido todo negativo. Todo el mundo ha vivido también momentos positivos y creo que debemos quedarnos con ello y no pensar que ha sido un año perdido, sino que también ha tenido muchos buenos momentos y afrontar el 2021, que siga así de bien o mejor incluso y... Y nada, a por él. Eh, Salva, eh, ¿cómo vais a construir ese brindis? Eh, no, no quiero que me lo repitáis aquí, sino que me digáis el espíritu del brindis de Teleelch por el 2021. Pues lo, sí que lo va tenéis ser... preparado, ¿no? Va, sí, le... ¿Vais a brindar con qué? Vamos a brindar con, con Vega Escorza, que es un licor aquí de la tierra, de la provincia de Alicante, hecho con limones ecológicos de la Vega Baja, con lo cual pues, también es una forma diferente y de apoyar al consumo local, al consumo autóctono, sin irnos más lejos de las fronteras de nuestra provincia, una forma también de apoyar al pequeño productor y también pues, a las marcas de aquí, de nuestra, de nuestra provincia. Y el brindis, eh, lo que vamos a decir, yo creo que más que lo que vamos a decir es cómo lo vamos a hacer, porque obviamente pues lo tenemos que hacer con distancia de seguridad, y yo creo que esa es la mejor forma de evidenciar que esos besos y esos abrazos ...que no nos podremos dar esta noche... ...pues nos lo vamos a poder dar en el 2021... ...precisamente porque vamos a entrar a este 2020... ...manteniendo esas medidas de seguridad... ...y gracias a que todos cumplamos, ojalá... ...esas medidas, esas medidas preventivas... ...pues el año que viene podamos estar todos... ...en la Plaza de Baix... ...y ese es nuestro deseo y nuestro brindis... ...para el 2021. Un brindis muy bonito que compartirá nuestra audiencia... ...2020 termina... Eh, ...salva para nosotros también de forma eh, positiva, al menos eh, porque hemos crecido en número de oyentes y de telespectadores. Desde luego que sí, ha sido un año, la verdad es que muy duro, eh, hemos vivido momentos muy tensos en, en Teleelch, cuando vimos que se empezaba a cerrar todo desde el, cuando nos llegó... ...el primer mensaje de que había llegado ya la pandemia a Italia... ...cuando estaba Futurmoda, estaban los empresarios allí... ...después cuando llegó el primer contagiado al Hospital General de Elche... De, ...y a partir de ahí todo el desencadenante que, que hubo... ...con el cierre de los colegios, la suspensión de la Semana Santa... ...no nos podíamos creer, vivir un domingo de ramos... ...completamente con las calles vacías, los aplausos en los balcones... ...los militares en la calle, las muestras de solidaridad... Y por último ya pues la desescalada, el toque de queda, las medidas preventivas, distancia, mascarilla. Ha sido un año que hemos vivido momentos en los que sí, la pandemia era global, pero la información tenía que ser local. Necesitábamos saber qué es lo que pasaba en la puerta de nuestra casa, que saber pues a qué hora teníamos que recogernos porque cada comunidad autónoma tiene un horario distinto y cada norma es distinta y necesitábamos saber... Y necesitamos actualmente saber cómo están los hospitales de Elche, cómo está la incidencia en nuestro municipio, saber qué es lo que está pasando alrededor. Y eso lo cuenta... Los medios de comunicación locales y eso lo cuenta Teleelch a través de la televisión, a través del 101.4 de la FM, a través de nuestra aplicación móvil y también a través de nuestra web y redes sociales y eso pues se ha visto en ese incremento del número de oyentes, de usuarios de espectadores que nos han seguido y que nos han exigido estar al día de todo lo que ocurre en nuestro municipio. Por eso este 2020 hemos aprendido muchas cosas, pero la primera lección era algo que me lo han recordado eh, y es que somos esenciales. <ríe> hemos sido un servicio esencial para la ciudad de Iche, como también lo es la reina de las fiestas para nosotros, para dar y despedir eh, cada año. Y estoy muy contento porque el año pasado, medio de broma, ¿no? cuando fuimos a brindar dijimos ojalá el año que viene arreglen Calendureta. Y es que llevamos cuatro años, cinco años ya con este haciendo las campanadas de Calendura, y claro, las campanadas de Calendura porque es que eran las campanadas solo de Calendura, y la campana grande, la de Miguel de Calendura, porque eh, la pequeñita, la que daba los cuartos, estaba muda, estaba rota, no, no podía muy bien eh, funcionar. Y este año, pues, Carolina nos han arreglado. Pero ha Carolina ha subido a la torre, ha podido subir, porque había previsto una visita de los eh, representantes del equipo de gobierno que no nos informaron de cómo había, eh, se había realizado la restauración, pero supongo que ya tendréis la información. Tenemos, la información, tenemos la información y lo que, lo que tenemos es saber cómo funciona esta noche, ¿verdad? Esta noche ya sabemos cómo funciona. No he podido subir, pero sí, esta noche ya por fin habrá cuartos y después tomaremos las de campanadas. Sí. Claro, por eso es andáis tan juntos hoy, ¿no? Los dos, tenéis que ensayar y ver cómo Al encajáis minuto, ¿cómo, en, cómo encajáis los cuartos. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser? porque ¿Cómo ha sido la restauración? ¿El, el muñeco automata de Calendureta? Sí, a ver, o sea, el reloj sigue funcionando como funcionaba antes, uh -huh. es automata, no lleva pilas, no está conectado a la electricidad, es uno de los relojes más antiguos de la comunidad valenciana y el único que queda que es automata. Saben que la maquinaria se restauró en los años 60 para poder darle cuerda de forma electrónica porque, aunque no esté conectado la corriente, eh, se necesita darle cuerda. Entonces, para que no tenga que subir una persona todos los días a darle cuerda, pues bueno, automáticamente se le, da, se le da esa cuerda al, al reloj. Pero aún así, la maquinaria funciona independiente. Y se ha arreglado la maquinaria, se ha ajustado, pero se ha mantenido la esencia. Sigue siendo un reloj automata, sigue siendo un reloj Pues sin luz, sin pilas, ni nada. Y lo que hace es que unos segundos, exactamente unos 30 segundos antes de que sean las 12 de la noche, darán los cuartos. Calendureta, que es la campana pequeñita, a y cuarto da un toque, a y media da dos toques, a menos cuarto da tres toques y en punto, antes de las campanadas, da cuatro toques. Entonces esta noche escucharemos cuatro toques y después las campanadas. Y por cierto, una pregunta, Carolina, porque no lo recuerdo... Eh, ¿tomáis las uvas cada vez que, que dan la campanada de Calendura? No, nosotros no las tomamos. en <risa> una cosa, ¿no? ¿Pero lo habéis intentado? ¿Os atragantáis? ¿Es verdad que, que uno se atraganta con la velocidad de las campanadas de Calendura? Han retrasado, Ross, la velocidad. Siempre lo hacen. Siempre lo hacen. En no, no siempre en lo, hacen, no, no no. lo pueden hacer porque, la, porque no se puede tocar el reloj automata. Pero este año, como lo han arreglado, han hecho que las mm. campanas de, de normal, de las 3 de la tarde, las de las 5, mm. las, vayan un pelín más lentas. Pero aún así van rápidas, ¿eh? Aún así, atención, porque van rápidas. Así o que sea, que no vais a tomar. La recomendación es que, las, que la gente se pele las uvas y se quite las pepitas, o sea, que luego tengamos algún problema. La recomendación, o sea, que se las trague. Ah, Tragarnos. Todos, que se quiten las pepitas y, la, y se las pelen, que así seguro. Pero no así dará seguro. tiempo a masticarlas, digo yo. Bueno, pero es lo gracioso, que luego es <risa> limitar el año con la boca llena. Pero vosotros no os las tomáis. Eso es un secreto, Ros, que hasta esta noche no te vamos a decir. <risa> Estás vale. aquí insistiendo, no la retransmisión sé. esta noche? No lo sé, es que no sé cómo lo vais a hacer. Bueno, Vamos, pues a ahora... ver. Me pongo en vuestro lugar y no sabría cómo hacerlo. 12 menos cuarto en Teleels en directo. Pues estaremos, estaremos pendientes de Carolina Irles y de Salvador Campello, eh, la pareja que va a despedir el año, el año 2020. Un año horrible. Carolina, los deseos para 2021. Los deseos para 2021 que todo el mundo... Eh, tenga salud, esté muy bien con su familia, con los amigos, tenga trabajo y que vaya lo mejor posible para todos los ilicitanos, ese es mi deseo, de verdad. Salva, el tuyo y el mío lo compartimos, volver el año que viene juntos a seguir trabajando. Ojalá todos y juntos. poder contar buenas noticias, Ros. Que no nos falte nadie y poder que, contemos, contar buenas noticias. que contemos las mejores noticias. Estamos ya cansados de tanta <risa> tragedia. Gracias Salvador Campello, feliz año. Nos vemos esta noche. Carolina, feliz año. Feliz año, año gracias. 101.4 Teleelch Radio Marca.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 Zappi es la nueva manera de disfrutar de la televisión con Cable World. Si eres abonada o abonado Premium, Zappi ya está incluido en el precio de tu tarifa. Si no eres Premium, puedes conseguirlo por solo 3,50 euros al mes. Cable World Fibra. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues a las campanadas de la Plaza de Bail se eh, quedarán esta noche en Teleel el Salvador Campello y la Reina de las fiestas Carol Carolina Irles. Le vamos a poner banda sonora la canción de Mecano de un año más. Del sol, como el año que fue otra vez el champán y las uvas y el Están. Los petardos que borran sonidos de ayer, te acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de antaño, como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás We moeten het van de goede en de malle. Cinco minuten antes de la atrás.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 Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando. El sub de nuestros sueños. Totalmente renovado. Puntero en seguridad. Habitabilidad y equipamiento líder. Y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos. Te esperamos en Alcorta Motor. Tu concesionario San Jong, En Elche Sor Josef Alcorta 35 y en sanjongalicante.com.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 ¿Eres de los que está atento a las oportunidades? Pues esta no se te puede escapar Solo nos quedan 15 SEAT Ibiza A un precio increíble Aprovecha ahora que en enero sube el impuesto de matriculación Y además con tu Ibiza Te regalamos una tarjeta Amazon de 50 euros Ven rápido a Serrauto Tu concesionario oficial SEAT en Elche Comercial Persianera Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje La Glorieta ...con Rosmar y Alonso. Pues nos quedan seis minutos... Eh, ...para llegar al final del programa La Glorieta... ...que comenzó a las nueve de la mañana... ...son cuatro horas en directo... ...que les hemos ofrecido para eh, contarles... ...hemos aprovechado este último día del año... ...para hacer el balance de 2020... ...hemos entrevistado a todos los portavoces políticos... ...del Ayuntamiento... ...y a la responsable del equipo de gobierno... Esther Díez pues para reflexionar sobre lo que nos ha dejado en la ciudad de Elche, la gestión del Gobierno Municipal. También hemos hablado de las medidas de ese dispositivo de seguridad puesto en marcha para que las medidas de restricción se cumplan durante esta tarde vieja y esta noche vieja, porque en Elche los datos de la pandemia siguen siendo malos. Es, eh, estamos en una situación... ...crítica, según señaló ayer el alcalde... ...y la presión asistencial en los hospitales... ...sigue aumentando... ...de ahí la necesidad de apelar, de suplicar... ...como lo hacía a primera hora de esta mañana... Lo hemos, ...hemos comenzado con esa súplica... ...el presidente del Gobierno valenciano, Chimo Puig... ...suplicaba que se cumplieran todas las medidas... Apelaba a esa responsabilidad individual de cada uno para evitar los contagios, porque, al menos aquí en Elche, la situación de los hospitales no es buena. Y por eso nosotros queremos despedir el 2020 también recordando a las víctimas. Tenemos fallecidos en Elche. Llega casi al medio centenar y a ellos le dedicamos este pie y eso. Pues con esta música celestial consideramos necesario recordar a las personas que aquí en Elche han perdido la vida por el coronavirus. Y lo queremos recordar en el último día de este horrible año, 2020. Les deseamos que tengan un mejor año 2021, que la pandemia pase pronto. Y les dejamos ahora con las noticias con nuestros compañeros de los servicios informativos. Pero con ese deseo de seguir siendo también amigos para siempre. ¡Feliz año a todos! and Still I wonder why There has to come a time When we must say goodbye I'm alive when we are together Amigos, father, siempre Will you always be my friend? I feel you near me, even when we are apart. Just knowing you are in this world can warm my heart. Friends for life, not just a summer or a spring. Amigos para siempre.